En este lugar ofrecemos distintos tipos de prácticas, disciplinas actividades relacionadas con El camino de la conciencia, la transformación personal, el crecimiento espiritual. Eh, la pregunta que muchos nos hacemos es ¿Quién somos? ¿A dónde vamos? Ofrecemos como más de 20, 25 tipos de actividades este, de este tipo en diferentes formatos. Cursos, talleres, este, conferencias, cine, debates y demás. Este, y básicamente honramos la diversidad, la diversidad de caminos. Caminos tradicionales de conocimientos y caminos hoy llamados canalizados. ¿no? Nuevos caminos, o viejos caminos, se van recordando. Eh, bueno, para más información, este abajo las chicas tienen bocetería de todo tipo y en nuestra página están todas nuestras actividades. De todas formas, lo que nos llama hoy es un tema, para mí por lo menos, de trascendental importancia, que es misión de vida, ¿para qué estamos aquí? ¿Hay un anteproyecto de vida para estar acá encarnados? ¿Tenemos libre del río? ¿Dónde vamos cuando morimos? otras preguntas de este tipo. Bueno, para ello contamos hoy con Ricardo González, que nos visita sola la casa por segunda vez. Bienvenido Ricardo. Este, Ricardo es un peruano adoptado argentino ya, diría, después de tantos años, igual estando casado con Argentina. Este, él a partir de experiencias internas de contacto seresdes evolucionados por maestros de otras civilizaciones inicia un periodo no un periodo de investigación interna se transforma un investigador de la conciencia buscando este obtener de alguna forma además de crecer interiormente pruebas tangibles sobre todo eso que estuvo experimentando eh, a partir de ahí este, ha estado en más de 40 países dando conferencias en distintos programas de televisión ha escrito más de escrito 13 libros Ha sido conductor de un programa de investigación en Asunción, del cual, del cual ha sido galardonado, este, y ha viajado por el mundo. Viajero infatigable, me parece, ¿no? <ríe> Así que, bueno, y entre otros emprendimientos, también está su beta artística musical. Es productor y compositor de Nintaka, este conjunto, dúo, que comparte con su mujer, Sol, y bueno, el cual pueden escuchar su música en su misma página, que es muy maravillosa. Así que bueno, los dejo con Ricardo. Muchas gracias. Después de esta introducción no sé qué voy a decir. ¿Cómo están chicos, bien? Quiero agradecerle a a Claudio y a Fundación Columbia por la eh, linda energía con la que siempre me reciben. Eh, he estado aquí en una anterior ocasión y han sido muy amables y también conocemos nos para hacer coordenaciones previas, espíritu, ha sido muy positivo y estoy muy agradecido como bien me presento Claudio mi nombre es Ricardo, tengo 40 años nací en Lima, en Perú y desde muy chico vengo participando de experiencias vinculadas no solo con el universo con el fenómeno ovni, ya que mucha gente me ubica básicamente con el enigma de los extraterrestres, sino también experiencias que están vinculadas con la conciencia con la espiritualidad cosas que no podía explicar pero que ...eran parte de mi vida cuando era muy chico... ...y estoy convencido que la mayoría de los que han acudido a esta conferencia... ...han pasado por lo mismo que me ocurrió a mí... ...así que para poder transferirles... ...los conocimientos que humildemente ha recopilado a lo largo de tantos años... ...voy a tener que compartirles algunas vivencias muy personales... ...muy de mi familia... Eh, ...cosas que aprendí en viajes... ...y también desde que era chico... ...tal vez cuando era muy niños... Ustedes tuvieron sueños que al despertar se les parecían muy reales. Tal vez tuvieron algún sueño que olvidaron y de pronto, cuando la escena ocurría en la vida real, entre comillas, decía esto ya lo viví, esto ya ocurrió. ¿Nunca les pasó? A este fenómeno se le llama déjà vu, lo antes visto en francés. No es exactamente un truco de la mente. Si podemos recordar el futuro, ¿existe el tiempo, el pasado y el futuro? ¿No? Más allá de las explicaciones neurológicas, psicológicas, sobre el fenómeno del déjà vu, hay otros fenómenos más realmente extraordinarios que involucran el alma, el espíritu, la conciencia y lo más inquietante, nuestro tránsito como seres humanos, el tiempo que estamos viviendo aquí en el planeta. Creo que todos de chicos teníamos esas preguntas, teníamos una sensibilidad, escuchábamos cosas, veíamos cosas. Y no estamos tan sumergidos en los problemas de la sociedad que luego nos atrapan cuando somos adultos. Así que el espíritu de esta conferencia es invitarles a que vuelvan a ser niños, para que recuerden cómo sentían, cómo veían el mundo y el universo antes de enfermarse, enojarse, estar pendientes de lo material y a veces hasta olvidar, que venimos del Cosmos y que al Cosmos volveremos. Para culminar esta introducción debo decirles, como una pequeña advertencia, que tocaré temas muy controvertidos, como por ejemplo la muerte, qué pasaría en el momento en que abandonamos este cuerpo físico, que entendemos por muerte, y hacia dónde viajaríamos, con quiénes nos encontraríamos, y también por qué fuimos enviados a este planeta, si solo podemos encargar en este mundo. Más que respuestas, y también lo debo añadir, voy a brindarles otras preguntas para que salgan con más dudas de las que entraron, y lamento decepcionarles. Pero creo que a través de las preguntas y de las dudas, uno se acerca más a la verdad. Creo que hay que recordar realmente dónde venimos y perder ese miedo a la muerte. Yo aprendí estas cosas tanto de vivencia interna, desde que era chico, y luego cuando la pude activar a raíz de la experiencia de contacto que todos ustedes tal vez siguen a través de mis libros o, o de la televisión, eh, una experiencia que empezó no solo conmigo sino con otros contactados, con otras personas a lo largo de las décadas en el Perú, experiencias con seres extraterrestres, con seres de otras realidades, de otras dimensiones que nos fueron dando su punto de vista sobre el alma, sobre la muerte, sobre el dolor, sobre la misión personal, sobre la capacidad de recordar todo ello y más tarde cuando dejé de vivir Eh, en el Perú y empecé a viajar eh, por varios países, no solo dando conferencias, sino también investigando, tratando de pesquisar todo lo que estos seres del cosmos nos habían enseñado, al convivir pues eh, con los lamas en Asia o con los nativos machiguengas o con los sitios shuar cuando bajamos a la Cua de los tallos y tantos lugares en el mundo, como que vas aprendiendo cosas. Y te das cuenta que al margen de que seas peruano, argentino o un nativo del Mato Grosso o de pronto un chino en Pekín, todos buscamos lo mismo, que es la felicidad. Y al mismo tiempo, todos tenemos miedo a lo mismo. ¿Me temen a la muerte ustedes? ¿Sí o no? No, no, no? Está un poco variado el público. Algunos valientes, bien argentinos, no. Pero otros, hay varios tipos de miedo y lo vamos a analizar. Recuerden que miedo es el mismo ignorancia, así que espero que esta... Esta charla, esta conferencia, sea una reunión de amigos. Estamos invocando temas muy profundos, muy importantes, que como ya adelanté, van más allá de mi experiencia de contacto con los extraterrestres. Porque los extraterrestres, también lo debo decir, mueren como nosotros. También mueren como nosotros. Todas las civilizaciones de este universo material pasan por ese proceso que es abandonar un cuerpo físico y transmigrar. Pero vayamos paso a paso. Gracias, Claudia, otra vez por la oportunidad de... Y luego de esta introducción, ya saben de qué viene el tema, les pido si por favor pueden apagar alguna de las luces, que no se moleste el camalógrafo, ¿no? mientras se puede ver un poco mejor las imágenes. Que este es un esfuerzo eh, importante que también hace Fundación Colombia, que más adelante eh, un resumen de las conferencias se pueda subir a internet para que la gente también pueda acceder al conocimiento y la información. Eh, conocemos toda esta difusión No lo hacemos con ningún fin de lucro, pero ustedes entenderán que hacer conferencias, eh, rentar salones y para que pueda asistir un centro o una fundación o que nosotros podamos seguir investigando, requerimos una colaboración para ese caminar, solo por eso. Pero en todo caso, ya saben, tienen mi página web que es legadocosmico.com y muchos de los temas que hablamos a escala internacional se encuentran en sendos artículos que hemos publicado de libre acceso para tratar de recordar. Y esa es la palabra con la que quería empezar esta charla. Recordar por qué fuimos enviados a la Tierra. ¿Por qué nos tocó nacer en determinada familia? ¿Qué dicen los seres del cosmos que nos han contactado sobre Dios o diosa? No tiene por qué ser masculino, ¿verdad? ¿Qué dice su relexión? ¿Tenemos libre albedrío? ¿De dónde venimos? ¿De dónde procedemos? hacia dónde nos dirigimos. Contemplando una imagen del cosmos, del universo, es como mirar un espejo que nos dice «también formas parte de estas estrellas, también también formas parte de esta profundidad o de este vacío, también perteneces aquí». Y es un recuerdo típico que tenemos todos los seres humanos, desde que somos muy chicos, sin tener ningún conocimiento de astronomía o de ciencia del espacio, observamos las estrellas, ¿no les pasaba?, y miramos las estrellas y teníamos una sensación de de paz y también, seguro si se anima a decirlo, de nostalgia, ¿o no?, ¿cómo se puede explicar eso racionalmente?, ¿por qué miramos las estrellas de chicos y teníamos una sensación de belleza y de paz y al mismo tiempo de nostalgia?, ¿nostalgia de qué?, ¿acaso no estamos aquí por primera vez en el planeta?, No existe la reencarnación, según cuentan algunas religiones, y las estrellas sencillamente están a años luz de nuestro mundo y no tienen ningún tipo de vínculo con nosotros, como un pequeño niño va a observar estas luminarias de la noche y va a sentir un anhelo al verlas? Fue de las primeras preguntas que me hice y obviamente no obtuve respuesta. En Lima Eh, yo crecí en un colegio como es los Hermanos Maristas, y en los Hermanos Maristas eh, no me enseñaron a distinguir sobre estas cosas, me enseñaron otras cosas extraordinarias increíbles. Pero en un colegio muy católico, muy cristiano, ustedes imaginarán, eh, la educación en el Perú es un poco distinta a la de la Argentina, somos un poco más, creo yo, en Perú y en México y otros países similar, eh, conservadores y de hecho mi madre eh, tuvo una educación muy importante católica y tal vez por ello terminé estudiando mi educación primaria en los hermanos maristas sin embargo yo tenía preguntas de todo tipo y ponía en aprietos a los sacerdotes y a los padres que daban eh, sus charlas eh, una de ellas, y esto lo, lo cuento a veces en las conferencias me ocurre con una clase de religión que era obligatoria eh, en el colegio y nos decía el padre que daba la clase que todos los seres humanos veníamos de Adán y Eva, pero hoy tengo 40 años, ustedes imagínense, hace más de 30 años era mucho más ortodoxa la visión que la que hoy tenemos, y levanto la mano, como si fuera el chiste de Jaimito, ¿no? solo que yo era González, y levanto la mano y le hago la pregunta al padre, ¿eh? le pongo una pregunta así, eh, bueno, eh, Adán y Eva tuvieron dos hijos, que eran Caín y Abel, sí González, muy bien, fantástico, bueno, Pero Caín tiene celos de Abel. ¿Y qué cosa hace Caín? ¿Recuerdan? Mata a Abel. Y Dios, según el Génesis, según las narraciones de la Biblia, ¿cómo castiga a Caín luego de que lastima a su hermano Abel? Lo destierra. Y cuando lo destierra, ¿qué pasa con Caín? Conoce a su mujer. Y él le preguntó al padre, ¿y esa mujer dónde salió? ¿Y esa mujer de dónde salió? se enojó me dice son misterios de Dios González son misterios de Dios entonces si todos venimos de Adán y Eva nace Caín y Abel y Caín lastima a Abel y Caín se marcha y conoce a su mujer obviamente hay muchas explicaciones de un punto de vista bíblico eh, cuando este vídeo se suba a Youtube ya van a ver todos los comentarios que se van a poner abajo no la Biblia nos dijo esto, dijo aquello porque es parte del debate lo cierto es de que nosotros no provenimos exactamente de una pareja primigenia en el planeta que era una especie de mazamorra genética y de la cual provienen todas las razas eh, algunos creen que si algunos somos más morochos otros más rubios, unos más ba más bajos otros más altos, es producto de una heredad genética de adaptación en el planeta por ejemplo las personas que tienen la tez eh, más oscura es para protegerse los rayos del sol también se sabe que las personas que tienen ojos claros es una mutación genética se cree que el ser humano fue cambiando y modificándose por adaptación climática. Pero eso explica un gigantopithecus de 3 metros de estatura, un pigmeo del Congo, la raza asiática y la nórdica, y todo eso proviene de una única pareja llamada Adán y Eva. ¿Y antes de Adán y Eva, qué? Porque aquí no estamos para discutir sobre la biología, o sobre las razas, sino sobre el alma o el espíritu, sobre esa energía que... De algún lugar vino, y hoy está encarnada como seres humanos que compartimos esta charla. Fue una de las preguntas más profundas que le hicimos a estos seres extraterrestres que nos contactaron en el Perú. Aquí les muestro una imagen que inspira sentimientos de todo tipo. Por ejemplo, contemplándola, ¿qué les transmite? Ternura, ¿qué más? ¿Qué Amor, protección... ¡Anímense! ¿Qué les transfiere esta imagen? Contención... ¿Qué pasaría si le dijeran que esta imagen que le transmite ternura, amor, paz... es una fotografía de Osama Bin Laden cuando era bebé? O una fotografía de... de Hitler... ¿Puede ser? Muy bien, ¿y por qué puede ser? Uno de los grandes misterios de la encarnación de un alma en la Tierra es su misión personal las cosas que tiene que hacer y cuando se sale del camino pero todos nosotros, por naturaleza somos buenas personas a mí me costó mucho comprender estos conceptos que los hermanos del cosmos nos transmitían a través de contactos de mensajes y que luego fui bebiendo diferentes culturas al recorrer el mundo de que el ser humano por naturaleza es bueno El ser humano por naturaleza tiene una gran capacidad de cocreación y de transformación del futuro, solo que ciertas circunstancias que lo vuelven y ciertos programas con los que tiene que lidiar lo pueden transformar en cualquier otra cosa, llevando a cabo acciones, circunstancias que nos pueden obviamente horrorizar. Cuando hemos visto un bebé, ¿no? Tenemos amigos, parejas que han tenido un bebé, y ni bien lo vemos, nadie dice ¡qué mala vibra tiene este bebé, por Dios! como si fuera la película La Profecía, ¿no? imagino que eso no les habrá ocurrido cuando una pareja tiene un bebé y nos mira y dice ¡qué belleza, qué lindo está! y no por compromiso, todos los bebés son bellos tienen una energía hermosa, brillante, fantástica nadie dice ¡uy, qué feo te salió! ¡qué mala vibra tiene! no, la azul, ¿verdad? A... <risa> ¿es así o no En eh, la medida que vamos creciendo, es como una, disculpen la comparación, como un ordenador, una computadora, en la vía que le vamos poniendo ciertos software, programas, eh, va cambiando la utilidad de esa computadora que vino limpia, libre de virus, de programas. Es lo que nosotros integramos en esa vida y también lo que traemos de otras existencias. Eh, yo les voy a contar un poco más sobre mi propia experiencia de... Eh, solo con fines de que puedan eh, sentirse identificados. Yo soy el mayor de tres hermanos. Eh, como ya dije, nací en Lima, en una familia normal, de clase media. Ni mi padre ni mi madre me inculcaron temas esotéricos. No formaba parte de escuelas esotéricas, ni estaban detrás del fenómeno de los hombres. Mi padre era funcionario del Seguro Social en el departamento de informática y mi madre trabajaba en un banco. Así que, de una familia normal. No se hablaba ni de extraterrestres, ni del fenómeno ovni en mi casa. Y soy el mayor de tres hermanos. Eh, aquí les muestro una fotografía. Cuando era chico, no se rían, por favor. Era bien cachetón, está mi madre y mi padre. En ese momento tenía un año de edad. Yo no me imaginé que en el futuro, en la vida que iba creciendo, eh, cierta parte de mi camino o de mi destino iba a cambiar. ...porque si me preguntaban de chico... ...qué quería ser de grande... ...yo quería ser pintor... ...me atraía el arte... ...luego empecé a estudiar mercadotecnia... ...trabajé como representante médico... ...creo que ya conocen mi historia... ...y al aparecer en la televisión... ...contando los encuentros cercanos... ...que afirmaba haber vivido... ...me despidieron del trabajo... ...por aparecer en la televisión... ...contando un poco... ...toda esa experiencia de contacto extraterrestre... ...que ya en una conferencia anterior... ...les he detallado... ...pero cuando era chico aquí ya tengo 5 o 6 años, eh, me pasaban cosas que yo no podía eh, explicar y yo tenía la sensación de que estaba de paso, siempre la tuve y aunque sentía y siento un amor profundo por mi padre, por mi madre, por mis hermanos también extrañaba como otra familia y no voy a pensar de que tengo eh, un problema psiquiátrico al decir esto estoy refiriendo a una conexión espiritual mucho más grande que excedía la de mis padres, a la de mis hermanos y que podía abrazarlos a cualquiera de ustedes o abrazar hasta una familia, si queremos llamarlo así, cósmica y tenía esa sensación, pero no lo podía explicar y también algunos fenómenos que me imagino a ustedes habrá ocurrido recuerdo que en esa época, más o menos en esa época eh, yo estaba durmiendo en, en la pieza Y de pronto se acercaba mi madre mi padre me decía acabas de volver a la habitación. ¿Cómo es esto? estás caminando sonámbulo. Bueno, y luego una ocasión me vi caminando efectivamente en el living de la casa, pero caminando. Y dije, ah carambas, otra vez estoy sonámbulo. Pero era la primera vez que, entre comillas, me despertaba en medio del sonambulismo. Pero en ese momento, en el cristal del living de la casa, en el distrito de San Miguel de Lima, que nos conoce en Perú, veía que un tipo se estaba bajando por el jardín, o sea, un ladrón, estaba bajando por el jardín y se estaban metiendo en la casa. Yo en el living, chico, cuando vi esto, me pegó un susto tremendo y de pronto aparecí en mi cama. Aparecí en mi cama y no podía respirar. Me imagino les habrá ocurrido también esto, ¿no? Como una pesadilla y no podías respirar, querías hablar y era como un grito mudo. Logré moverme, sal salí de la habitación, le toqué la puerta a mis padres, abrieron el dormitorio, ¿qué te pasa, hijo?, Y le dije que había visto eh, a una persona bajando por el jardín y mis padres interpretaron que había sido una pesadilla porque les dije que desperté en mi cama. Es una pesadilla. Pero yo insistí tanto en que estaba caminando en el living y que estaba viendo al ladrón bajar, que dije a papá que por favor verificara porque si no no podía dormir. Entonces mi padre va al carport, eh, una especie de patio, decimos nosotros, donde vi que bajaba en el jardín este esta figura, este hombre... ...y no encuentra nada, pero sí se da cuenta de que no había puesto un pestillo, una tranca... ...una seguridad que permitía ent entrar del patio por la cocina hacia el interior de la casa... ...así que puso la tranca, la seguridad y nos fuimos todos a dormir. Al día siguiente nos enteramos que se habían metido a la casa y nos habían robado... ...pero no se habían eh, metido dentro de la propia casa sino en la parte exterior... ...como mi padre puso seguro, se habían quedado solo en el patio y se habían robado tonterías, ¿no? Eh, recuerdo que en esa casa todavía no llegaba eh, el gas eh, natural y teníamos los balones de gas eh, para la cocina y una serie de cosas y todos se los llevaron. Y yo me preguntaba, cuando mi padre verificó, no había bajado nadie. De hecho, estaban todos eh, dado vuelta las marcas del tipo que bajó por la zona que le había dicho. Había visto algo que no había pasado. Había visto algo que no había ocurrido. Y luego mi padre eh, se quedó realmente eh, asombrado porque estas cosas eh, fueron frecuentes no solo en mí sino también en otras personas de la familia le contaba esta historia porque estoy seguro que ustedes deben tener mil para contar de cosas extraordinarias luego fui creciendo y pasó algo increíble en mi familia que no suelo contar también que ya me introdujo un poco más en la naturaleza, las enfermedades, el miedo a la muerte y hasta qué punto nosotros tenemos un reloj para partir o podríamos cambiar las cosas. Yo había sido invitado a participar de una expedición a las selvas del Paititi, la presunta ciudad perdida de los incas. En ese momento ya formaba parte de grupos de contacto, ya estaba en comunicación con estos seres que se habían enlazado con nosotros y nos habían invitado a viajar hacia la selva del Perú para conocer esta ciudad perdida, o más que la ciudad perdida de los incas, a los guardianes de este mundo intraterráneo, este mundo subterráneo. Pero yo no podía partir porque el trabajo no me daba el permiso, no tenía los recursos para financiar esta expedición, y era muy complicado. En ese momento, mi madre eh, tiene unos dolores en el abdomen, eh, la llevan al hospital para ver por qué esos dolores eran tan intensos en el abdomen, y encuentran un tumor en el colon izquierdo, eh, le hacen una cirugía de observación, eh, se lo retiran, vieron que era cancerígeno y que estaba pegado al páncreas, en ese momento eh, por la gravedad de la situación y por la metástasis que ya involucraba eh, el páncreas, el doctor Lanata, no el que fuma el de acá, el que fuma el gordo, sino el doctor Lanata de... Eh, en el hospital Rebriati Martins de Lima, le dice a mi padre y a mí como hermano mayor que la salud de mi madre estaba tan complicada que le daban unos tres meses de vida. Y muy curioso porque previamente a todo esto eh, hubo una situación económica grave en el Perú eh, guardando las distancias más o menos parecida al corralito que ustedes vivieron y mi familia lo perdió todo, pero como lo digo todo, todo. Eh, la casa, el auto, acciones, todo, pero todo. Y yo creo que esto eh, estalló de alguna manera eh, tanto en mi padre eh, como en mi madre. Y en ese momento yo dije, no puedo hacer un viaje a las selvas del Paititi buscando intratarrenos, buscando entidades que son de buenas intenciones y son los guardianes de conocimientos ancestrales, Cuando mi madre está enferma, y ellos siempre nos han dicho que lo más importante en la familia, que tu primer grupo espiritual, tu primer grupo de contacto es tu familia, es tu pareja. Todo lo demás viene después. ¿Cómo yo podía ir a buscar un contacto con estos seres, con al que era el ser intratarreno que me había invitado también, cuando estaba pasando todo esto? Pero luego el propio al me dice, vamos a curar a tu madre. Y efectivamente, yo les pedí una corroboración para saber que esto podía suceder nos citaron a un desierto a través de comunicaciones mentales telepáticas fuimos en grupo a ese desierto, se llama Chilca si son muy famoso en la década los años 70 por los hermanos Carlos Paz y Sisto Pazueles quienes fundaron en aquel entonces el hoy disuelto Grupo Rama como organización allí también el periodista español JJ Benítez inició su carrera de investigación sobre el tema OVNI quien no conocen a Benítez es el autor del Véxel del Caballo de Troya entonces en ese mismo desierto cuando fuimos Aparecieron estos objetos brillantes y nosotros les exigimos que cambiaran de color, eh, que hicieran otras evoluciones y estos objetos iban cambiando, se iban moviendo, confirmando que realmente iban a ayudar a mi madre. Yo me quedé alucinado, eh, completamente eh, afectado positivamente por esto. Y mi madre tiene un sueño que hoy no lo recuerda muy bien, debo decirlo, donde ve, lo que narró originalmente era que ve como una luz, como una energía, que algo caía sobre el hospital físico donde ella estaba internada, eh, luego eh, tuvo una mejora en su salud tremenda, eh, las primeras quimioterapias las interrumpieron, no tuvieron que hacer eh, más tratamiento de quimioterapia ni cobalto, eh, el examen de cancerígeno cronario, si hay algún médico aquí le salía 0% neoplasia y solo la derivaron a consultorio, a consultorios externos en el hospital de rutina para ver cómo seguía, al consultorio número 33 ¿no? que es un número eh, esotérico, espiritual, que siempre ha sido como una clave de contacto para nosotros. Y al día de hoy mi madre creo que tiene mejor salud que la mía. Entonces yo le pregunté a estos seres, ¿cómo la curaron? ¿Y por qué lo hicieron? ¿Por qué otras personas se sanan? Y el caso de mi madre tal vez pudo ocurrir. No porque sea la madre Ricardo González y yo tengo argolla con los extraterrestres, ¿no? Eh, yo creo que era parte de una experiencia que tenía que vivir mi madre, independientemente de que ustedes tal vez tengan también eh, seres queridos que estén viviendo momentos muy difíciles, ellos me dijeron lo siguiente, cuando tu madre comprendió por qué se enfermó, nosotros pudimos intervenir. Si no lo hubiese comprendido, no lo hubiésemos hecho. La segunda pregunta que les hice, recuerden soy Tauro, Sané de Capricornio, soy un poco terco. La siguiente pregunta que le hiciese fue, ¿y cómo lo hicieron? Me dijeron que no lo iba a comprender, pero que no fue una sanación a través de su vehículo físico. Que actuaron en ella a través de sus vehículos sutiles. Que primero se enfermábamos en nuestros vehículos sutiles, y que luego esta enfermedad afectaba el cuerpo físico. Y luego con el tiempo me explicaron más, de que todos nosotros no podemos evitar en algún momento la oxidación porque es parte de una ley física que se llama entropía. Les pongo este ejemplo, imaginemos que tengo un familiar, eh, de pronto mi padre mi abuelo, que tiene 65 o 70 años, un hombre adulto, y tiene una afección cardíaca un problema eh, de un accidente, y, lo, y todos nosotros hacemos una cadena de radiación, hacemos un trabajo de Para fortalecer su campo vital, con prácticas, ejercicio, visualización y todo. Y esta persona resiste la operación o tiene una mejoría en su salud. Los familiares te agradecen. Fantástico, ha sido una ayuda increíble. Eh, se salvó. ¿Se salvó de qué? ¿De morir? No. Se va a ir igual. ¿Cuánto tiempo más crees que va a vivir? ¿50 años más? Lo que me explicaron estos seres es que la sanación... No es para evitar la muerte, obviamente, porque todos nos vamos a ir. Y nadie nos preparó para ello. Ni el colegio, ni la universidad, ni siquiera nuestros propios padres. O sí. La sanación es sencillamente un momento bisagra en tu vida, un momento de aprendizaje, para que ese tiempo extra, ya que en Argentina le gusta tanto hablar en términos futbolísticos, ¿no? para que en ese tiempo extra que puedes jugar en la cancha, lo juegues... De otra manera, para que hagas otras cosas en tu vida, ¿se entiende? Entonces la sanación no es, ahora estoy bien, eh, vivo 10 o 15 o 30 años más. No, es para que hagas algo distinto con tu vida, luego que tienes la oportunidad de transformarte. Ellos nos explicaron que somos viajeros del tiempo, que hemos estado varias veces aquí y también en otros mundos. Algo que me costó muchísimo comprender les llegué a preguntar, ¿es posible que además de haber encarnado un planeta como este, como en la Tierra, ¿hayamos podido encarnar en mundos de donde ustedes proceden? Y nos contestaron que sí. Y nos dijeron que muchos habían perdido la memoria, y que tenía que ser así para vivir concentrados, abocados, en esta vida que nos había tocado. Como ya le, dijo, como, como ya le dije, este es un tema muy complejo, muy controvertido, de que me cuesta hablar mucho, incluso más que mi propia experiencia de contacto con los extraterrestres, porque estamos tocando temas muy sensibles como la muerte, la enfermedad, por qué venimos y por qué somos como somos. Estamos tocando temas polémicos, por ejemplo, como la reencarnación. En los hermanos maristas, en este colegio que estudié, y no es que les esté dando caño, sino es mi formación... Eh, me decían que la reencarnación no existía, que no aparece en la Biblia. Y no estoy tan del todo de acuerdo, depende cómo uno interpreta las escrituras. Orígenes padre de la iglesia sí en la reencarnación. Y podría citarles muchos ejemplos aquí que tal vez no vengan a relación en este momento. Y otras culturas del mundo también aceptaban, y algunas todavía la siguen aceptando como el budismo. El tema es diferente cuando uno dice, si en una vida anterior tú fuiste de pronto... Eh, una persona de mal vivir en esta vas a encarnar como un animal ¿no? o sea, si fuiste una persona ruin, una persona malvada, una persona eh, negativa con los demás en esta vida puede ser, no sé, un cerdo o una rata, y eso no es así o sea, no existe la involución de que a unas personas se parezca a un cerdo o se comporten como una rata es otra cosa, pero de que un individuo que está estudiando en la universidad, reprueba una materia y que lo devuelvan al jardín, eso no ocurre en el universo Así que empezamos a investigar y les preguntamos muchas cosas a estos seres que iban de la mano con otros datos esotéricos que nosotros también investigamos en aquellos años en el Perú. ¿Qué hubiera pasado, vamos a imaginar, si los que estamos aquí hubiéramos nacido ciegos? ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos nacido ciegos? ¿Tendríamos la misma percepción de la vida que ahora? A veces estamos preocupados eh, por otros detalles más superfluos o artificiales y no somos agradecidos con lo que tenemos y la experiencia que ya de por sí estamos viviendo. Al mismo tiempo, una persona que es ciega de nacimiento eh, puede tener unas habilidades que nosotros no tenemos. Por ejemplo, un mayor olfato, una mayor sensibilidad, mucho mejor que nosotros pero al mismo tiempo esta persona no puede disfrutar de un cielo azul, de un atardecer, de una montaña nevada. ¿Qué pasaría si hubiéramos nacido en medio de un contexto de mucha economía, de mucha bonanza material? A veces uno piensa que nacer en un contexto de mucha bonanza material es lo ideal, porque vas a un restaurante sin mirar el precio de la carta, estudias en el colegio o la universidad donde quieres estudiar, Eh, hacer un viaje al exterior es como eh, ir de un distrito a otro eh, no tienes límites porque hay un, un background económico muy importante y no siempre es así También tener muchos recursos y muchas posesiones te hace ser poseído de otras cosas tienes que lidiar con otras cosas tienes que enfrentar otros problemas. Te puede dar facilidades, entre comillas, en la estructura tridimensional material en la que estamos viviendo, pero también te puede poner a prueba en otras cosas. Y grandes pruebas, en la misma escala de lo que tienes. Y si hubiéramos nacido en el caso contrario, en un contexto de mucha humildad, en extrema pobreza, ¿tendríamos la misma visión de la vida que hoy? Eh, ¿Tendríamos el mismo tipo de amigos? Eh, ...las mismas costumbres... ...los mismos hábitos... ...nos vestiríamos de la misma manera... ...hablaríamos de la misma forma... ...cambiaría absolutamente todo... ...por eso la pregunta... ...más grande que uno hace... ...cuando estudia la misión del alma... ...la muerte, la reencarnación... ...y el viaje en el tiempo de nuestra esencia... ...es... ...¿quién decidió? ¿Quién decidió... ...para que yo nazca... ...en Lima, en el Perú, hace 40 años... ¿O quién decidió para que algunos de ustedes nacieran aquí en Buenos Aires O en cualquier otra región de la Argentina? A veces uno dice, no me digas que fueron los extraterrestres Que se lleven a este gordo que es hincha de boca porque soy de otro equipo, ¿no? O se lleven a esta mujer que me hace la vida imposible O con este hijo que me estoy llevando mal Tú los elegiste tal vez El mecanismo es complejo pero al mismo tiempo simple Y de acuerdo a los mensajes que nos han transmitido Trataré de dibujarlo, de explicarlo si es que puede ayudar en su comprensión. Según los hermanos del cosmos, en las consultas que le fuimos haciendo, en las diferentes experiencias, ellos dicen de que una persona pueden nacer de pronto en una familia con muchos recursos económicos o en una familia con ningún recurso económico, o pueden nacer con bastante salud o con una salud débil, complicada, famélica de su infancia, pero no hay nada que afecte más al alma cuando encarna en un planeta ...que la separación de la familia. Que el contexto familiar... ...no tenga el sostén espiritual. Porque si el contexto familiar... ...tiene la autenticidad... ...el amor... Eh, ...la unidad... ...no hay problema si hay alguna persona débil... ...de salud en ese contexto... ...si son muy humildes económicamente... ...o si tienen muchos recursos. Porque si hay amor... ...porque si hay conciencia... ...y si esa familia está unida... ...pueden navegar en medio de las tormentas... ...¿se entiende? Pero si de pronto esa familia... Eh, ...tiene una serie de dificultades emocionales... ...de conexión, espirituales, de amor... ...de tolerancia... ...o de separación o disfuncional... ...no importa que tenga la mejor salud del mundo... ...o que vivas sin ningún tipo de... ...de dependencia de recursos económicos... ...o que los tenga todos... ...porque esa carencia de amor emocional te puede afectar muchísimo. ¿Y qué ocurre si de pronto un alma nace en una familia que ya es por sí en el programa, que ya entraré más adelante en él, es disfuncional? ¿Qué pasa si alguno no conoció a su padre? ¿Qué pasa si tu madre te abandonó cuando eras chico o eras chica? ¿No hay solución con todo ello? Hay una gran oportunidad, a pesar de que el contexto se muestre indócil. Una gran oportunidad para el alma, para la persona que que empieza a crecer en este planeta para transformarse en algo realmente maravilloso como increíble. También el asunto de las religiones. Si hubieran nacido en Afganistán, ¿serían cristianos o católicos? Si hubieran nacido de pronto en China o en Mongolia, ¿qué religión tendrían? ¿Cómo funciona todo esto? Vuelvo a repetir la pregunta quién decide. De acuerdo a los hermanos del cosmos, y llegó el momento un poco de irlo explicando, hay como una mezcla de dos situaciones. Por una parte nosotros decidimos y por otra parte decide alguien. Nosotros dentro de las experiencias que vamos viviendo, experiencias Si es que existe la reencarnación de vidas anteriores... ...de cosas que hicimos, que dejamos de hacer... ...de cosas que nos fueron afectando y fueron ocurriendo... ...vamos generando como un campo de fuerza, un campo de energía... ...si lo quieren llamar de otro modo, un campo de información... ...y este campo de información puede generar que en una siguiente encarnación... ...si es que existe la reencarnación, al menos yo no tengo dudas... ...condicione tu vida... ...por ejemplo, si siempre encarné como varón en este planeta... ...y tengo que vivir una nueva experiencia de vida... ...tal vez ese patrón de información... ...ese patrón de energía de vidas anteriores... ...podría inducir a que nazca como mujer. Porque también ser varón o ser una dama en este planeta... ...nos da una experiencia diferente... ...nos da una experiencia eh, distinta... ...que a mi modo de ver las cosas... ...siempre es mucho más completa y más interesante... ...siendo una mujer... Por el simple hecho que la mujer puede ser madre. Los hermanos del cosmos dicen que la, los principales psíquicos eh, de este planeta son las mujeres. Son las destinadas a ser las guardianes del planeta. Tienen una gran capacidad y para ello también su biología la, las habilita para ser madres. Entonces todo lo que nos fue ocurriendo, lo que nos fue pasando en esas presuntas vidas anteriores, van dibujando como un mapa, un mapa cósmico, un mapa estelar que nos va situando en la experiencia actual. Pero, ¿qué ocurre si yo no tengo el nivel de conciencia suficiente? ¿Qué pasa si de pronto mi alma, mi esencia, que no es Ricardo González, Ricardo González es eh, el personaje que yo estoy haciendo en esta vida, no tiene el suficiente nivel de conciencia para sobrellevar todo esto? Alguien tiene que decidir por mí. Tal vez unas leyes superiores o tal vez un grupo de entidades no extraterrestres y que algunos esotéricos denominan los señores del karma. Cuando hablo de este asunto, hay gente que le incomoda y dice, ¿y estos señores del karma por qué me hicieron hacer en este país? ¿Me hicieron hacer con esta enfermedad? ¿Por qué eligieron todo ello? Y yo les contesto preguntando, ¿tienes hijos? Sí. ¿Los vacunaste? Sí. ¿Los llevaste a una escuela tal, en, en tal lugar? Sí. ¿Y les preguntaste? No. Yo decidí. ¿Y por qué decidiste tú? Sí. ¿no? Pero es muy chiquito. O sea, de, decidí que lo mejor para él era vacunarle o no vacunarle o llevarlo al colegio a este o aquel, el que más me gustaba o el que podía pagar. No le pregunté. Incluso aquí muchos varones en Argentina, a veces cuando, cuando son muy este deportistas y muy eh, proclives a un club, nace el, el nene, inmediatamente lo llevan no al club y le ponen La tarjeta pasa a ser independiente, no quiero que seas de River como tu mamá. Bueno, y le pone la tarjeta y hasta se toma la fotografía con la remera, al bebé, el bebé no sabe nada de lo que es este eh, una camiseta deportiva y aparece el papá abrazando al niño en Facebook. Mi hijo de independiente, o de Boca o del club de fútbol que fuese. El niño eligió guardando la distancia con este ejemplo, el alma en la medida que va creciendo en conciencia es asesorada por lo que yo llamo unos programas unos programas conscientes, que los extraterrestres denominan Helel o resplandecientes. Estos Helel resplandecientes son programas con inteligencia propia que hacen cumplir ciertas leyes superiores. En esoterismo, como ya dije, se les llama los señores del karma, y son ellos los que de alguna manera te dicen cómo vas a vivir la experiencia. En la medida que tú vas creciendo, que te haces más adulto, tú puedes tener como una interacción con estas entidades y decidir, eh, creo que esta vida es la que debería afrontar cuando vuelva al planeta, a la Tierra en este caso, para poder crecer y seguir desarrollándome. Pero tienes que tener ese nivel de conciencia para acercarte a esa experiencia, a esa realidad. Y el plan es tan perfecto que se coordina todo. Desde el país, el contexto cultural en que vas a crecer, y hasta el programa genético de tus padres, tus abuelos y bisabuelos. Todo eso está perfecto fríamente calculado. Si parte del programa es que tú experimentes una enfermedad en algún momento de tu vida, vas a nacer no sólo en una familia o en unos padres que pueden tener algún vínculo emocional contigo de otras vidas, sino también que tengan una cascada genética que viene de antes y que puede predisponer enfermedades en ti para que luego las enfrentes, las vivas o las sanes o convivas con ellas como si fueran un gran maestro. ¿Acaso no ocurre que uno dice, no, yo no ronco, no ronco, pero tu padre roncaba y de pronto esa edad empiezas a roncar, tienes la sonrisa de tu abuela a tu abuelo también le gustaba el fútbol, también tenía el mismo gesto, te sientas igual que tu madre ¿No ocurre? Pues hasta esos detalles están fríamente observados por las leyes superiores Entonces, no hay que enojarse con los padres o los abuelos si hayan equivocado terriblemente o no, porque tú también eres ellos y la única manera de redimir todas las experiencias buenas, malas o feas de tus padres o de tus abuelos eh, diferentes experiencias yo no, yo no las la, la voy a catalogar la voy a, a evaluar diferentes experiencias es de que tú seas más consciente en tu vida terrena y que puedas cumplir tu propia misión personal el asunto es que cuando eres chico y encarnas en el planeta vienes con una gran biblioteca de información que te conecta con el cosmos, con el universo y con el universo y que algunos esotéricos denominan esa biblioteca cósmica el registro akásico, que viene de akasha en sánscrito, que significa éter, magnético, un plano con el cual estamos completamente conectados. Pero aquí viene la otra parte de la historia que ustedes conocen muy bien. En la medida en que vamos creciendo, vamos olvidando. A mí también me empezó a ocurrir esas experiencias, tal vez astrales, diría un investigador de las ciencias paranormales, eh, la capacidad de observar la energía de las personas, el aura, que es algo natural en un niño, que eso me ocurría también en el colegio, y como era muy flaquito, y vieron cómo era mi madre, era muy flaquito en el colegio, llegaron a pensar que yo estaba mal alimentado, ¿no? Me llegaron a llevar a la enfermería, este porque yo les comentaba de que veía a mis compañeros de verde, de colores, Y, y pensaron que tenía un problema de nutrición porque era muy flaquito y me llevaron a enfermería me tapaban un ojo mira, puedes ver, si sí. el otro, hasta ahora no, no, no requiero lentes gracias a Dios y pensaban que estaba mal alimentado tenía un problema de vista pero cuando mis padres fueron alguna vez al colegio a esas reuniones típicas y vieron que mi madre era un palo ahí entendieron porque ah, se salió la mamá pero esas cosas las fui perdiendo como tal vez les pasó a ustedes dejé de escuchar cosas Dejé de sentir cosas, dejé de tener certezas de cosas, eh, ya no tenía esas experiencias astrales, ni sueños, ni pesadillas, ni ver a mis compañeros de colores. Cuando ya tenía entre 14 y 15 años, eh, esas cosas empezaron a menguar sobre todo, y estaba más preocupado, mi primera novia, más preocupado en aprender a tocar una guitarra, o salir a bailar con mis amigos que no veo nada de malo en ello porque también estoy en un plano material y tengo que vivir mis experiencias, pero mis prioridades cambiaron tener mi primer auto, eh, tratar de estudiar una carrera, o sea, los sueños, las ideas que uno tiene cuando es adolescente. Rudolf Steiner, un antropósofo, también Rosacruz, él eh, recibió mucha información de, de Egipto, gracias también a la Orden Rosacruz, donde se enseñaba que habían ciclos de siete años, donde todo lo que pasa en el alma que está en el cuerpo durante ese tiempo es sumamente importante. Esta información luego fue tomada por los griegos y de allí, como ustedes saben, las escuelas del misterio, como la Rosacruz, la Teosofía, entre otras, la absorbieron para enseñarlo. Rudolf Steiner aplicó esa información que procede de Egipto, de Grecia, y viajó a la Rosacruz, comunicado a Rosacruz que fue él, Para crear la pedagogía Waldorf y otras técnicas eh, que permiten que los niños se adapten a una educación diferente en estos tiempos en que son completamente diferentes a nosotros, ¿verdad? Niños con otra conciencia, con otra sensibilidad, con una mayor capacidad de aprendizaje. A algunos le llaman los niños índigo o los, o los niños cristal, un término que con mucho respeto yo no comparto mucho. Eh, yo creo que todos los niños son especiales, todos. No creo que uno sea más especial que el otro. Eh, una vez alguien me decía, eh, señor Ricardo, tengo un hijo que no tiene la cama, siempre me grita, eh, levanta la voz, es muy desordenado, muy desobediente, eh, a veces no va al colegio, pero eso sí, es muy bueno con la Playstation, con la computadora, con el Facebook, con, con la tecnología, se me estropea un aparato, inmediatamente lo hace y todo el día está hablando de extraterrestres díganme, señor González, ¿tengo un niño índigo? Digo, no, tiene un niño jodido, que es otra cosa, ¿no? Eh, antes se le llamaba un niño especial a un niño que hablaba cuatro o cinco idiomas, que tocaba perfectamente el piano, que tenía una gran sensibilidad por naturaleza. Hoy cualquier persona que de pronto, que sea un chico, y hable de que vengo de Marte o recuerdo todas mis existencias anteriores, ya se le cataloga niño índigo, es un delirio, es una barbaridad. Entonces, eh, yo creo que todos los niños... Eh, todas las almas que están haciendo en este último tiempo Son muy importantes No, no debemos hacer un racismo espiritual ¿no? Como esa charla de, ma de mamás Que dice Yo fui un taller de fulano de tal Y me dijeron que mi niño es índigo Ah, qué bueno, yo fui otro taller Y me dijeron que mi niño es cristal ¿Y qué es eso? Un poco más evolucionado que el índigo La tercera le dice Bueno, pero ustedes se quedaron atrás Porque ahora salió el niño estelar ¿Y el niño estelar qué es? Es el padre de, de vuestros hijos ¿no? o sea, Esas cosas no se deberían hacer. Además que es un término, eh, a un inciso, equivocado, que nace en los años 80 en algunos libros eh, de los Estados Unidos, como Conociendo tu vida a través del color, donde una escritora decía de que eh, ciertos niños muy sensibles y evolucionados tenían el color índigo. ¿no? Entonces cuando especialistas de Laura, con cámara Kirlian, eh, empezaron a tomar fotografías a estos niños, no salía color índigo, salían diferentes colores, eh, violeta, verde... Y ahí surgenos es que también hay cristal, y ahí empezó todo, ¿no? Entonces, eh, Rudolf Steiner creó toda esta información nueva, basada en el antiguo Egipto para entender los ciclos de siete años. Y fíjese qué interesante. Los egipcios habían aprendido, según las fuentes de información Rosacruces, que los ciclos de siete permiten a una persona vivir trozos de experiencia que afectan su psiquis. Los primeros siete años, por ejemplo, uno está más conectado con sus recuerdos espirituales y cósmicos, el lugar de donde procede, y en ese momento es muy importante la energía de la madre. La energía de la madre. De los 7 a los 14 años, este individuo empieza a equilibrar su energía y allí entra en función la cercanía del padre, de lo masculino. Obviamente, un individuo o una mujer de padres separados... El, el padre o el tutor o la persona que está con ella o con él, con el chico, tiene que equilibrar las energías, como pasa con muchas madres solteras que hacen de padre y de madre. Y a veces lo hacen mejor que una pareja que está constituida porque sacan la fuerza y la intensidad. Y de los 14 a los 21 años es cuando se empieza a forjar el carácter y la personalidad. Todas las experiencias que vivas de los 14 a los 21 años forjan tu carácter y personalidad. Por eso los rosacruces decían que a los 21 años, a partir de esa edad, estás en plena injerencia a tomar decisiones. Esto lo aprendieron los egipcios. Esto lo absorbió Grecia y de hecho en muchas constituciones de varias naciones, la edad de los 21 años, para eh, votar o tomar decisiones o entrar en establecimientos públicos, procede esta historia, lo pueden investigar, procede de Grecia. Y los griegos lo aprendieron los egipcios. De los 14 a los 21 años es cuando uno empieza a olvidar todo, habitualmente como empezó a ocurrir a mí, como le ocurrió también a muchos de ustedes. En ese momento tu sistema energético, que es conocido como el nombre de chakras, se empieza a regular con tus hormonas. Eh, los primeros chakras que se empiezan a activar son los primeros. Por esa razón eh, te vas anclando, te vas enraizando y te gusta la música alta, te gusta ir a lugares con mucha bulla, con mucha intensidad tus primeras experiencias con el sexo opuesto, tus primeras experiencias de sensualidad, entonces es muy fuerte En cambio, cuando eres una persona más adulta, lo típico es, bájame el volumen, uy, ¿qué? ¿no? Bájame el volumen. Eh, no quiero ir a bailar, prefiero ir al teatro, prefiero ir a comer, ir al cine. ¿No ocurre así? O sea, muchas personas, a partir de los 30, 40 años, salvo algunas excepciones que ustedes ya las conocen, ¿no? que quieren seguir oyendo igual, ¿no? Ya la música alta, la aglomeración de gente gritando y todo eso como que ya no les atrae, porque están en otra etapa energética y quieren algo más sosegado, más tranquilo. Toda esta estructura es extraordinaria porque explica por qué vamos olvidando las cosas. Entonces una persona, después de los 21 años, después de los 30 años, después de los 50 años, ¿qué puede hacer? Si es que se saltó el proceso, si no tuvo la educación adecuada para que... No se desvíe de este camino de, de, de su contacto interior, de su propia realidad personal. No hay posibilidad de que se reactive, así tenga 70 o 80 años. De acuerdo a los seres del cosmos, sí, sí puede volver a recordar. No importa que sea en el último suspiro de esta vida. No importa que hayas vivido 80 90 años en este planeta, pero que en el último suspiro, en el último trozo de tu vida, hayas recordado y has tomado conciencia, demuestra que aprendiste la lección. Y hay muchas formas de hacerlo. Aquí estamos viendo una representación de la galaxia, no la nuestra, no la Vía Láctea, sino de Andrómeda, que está a dos millones de años de distancia de la Tierra. Ustedes saben que se ha detectado en el centro de nuestra galaxia que luce algo parecido a esto, una gran fuente de energía e información. Los científicos le llaman Sagitario A, un agujero negro, supermasivo, que está a 27.700 años de distancia de la Tierra. De acuerdo a los extraterrestres, cada cierto tiempo, del centro de nuestra galaxia, de este agujero negro o portal, proviene una sincronicidad de información, de bits, de programas, que afectan a todas las criaturas vivientes de esta galaxia. Es lo que los mayas llamaba el Junjunapu, y que luego se le cambió el nombre a Hunaf-Ku en el movimiento New Age. Su nombre real es Kun-Hunapu. Y esta fuerza, con mucha intensidad, ha empezado a conectarse con nuestro Sol, con el campo magnético de la Tierra y con toda la estructura biológica y energética de los seres humanos en este fin de ciclo luego del 21 de diciembre de 2012. Por eso muy importante hablar hoy por hoy de la misión del alma. No quiere decir que el 21 de diciembre de 2012, como lo he explicado varias veces, pasamos de un porrazo a la cuarta dimensión y que se acabaron los problemas. Eso no ocurrió, a mi modo de ver, y de acuerdo a los mensajes que he recibido. Sino que terminaba una etapa histórica, como bien enseñar los mayas, y que gradualmente empezaba una etapa diferente, donde gradualmente, a través del amor, el respeto, la comprensión, la tolerancia, tendríamos que ir logrando la transformación total de la humanidad. Y todo ese proceso, el llamado Bactún 14, la Puerta 14, que según los mayas dura 144.000 días o 400 años, van a ser bombardeados por la energía del Sol central de la galaxia. Aquí les recuerdo la estructura de los rayos gamma de nuestra galaxia. Esta es una representación. y pueden ver el plano de la Vía Láctea y unas grandes burbujas de energía violeta. Son violeta por los rayos gamma, que son... Eh, muy propensos a afectar tejido genético y material orgánico y aquí pueden ver eh, nuestro sol señalado a la parte derecha y si agudizan un poco la vista pueden ver el coche como lo estacionaron frente a Fundación Columbia y a la derecha están viendo el campo fotónico de una célula humana lo que decía Hermes Trismegisto lo que ocurre en lo macro ocurre en lo pequeño como es arriba es abajo como es abajo es arriba si todo el universo se empieza a transformar está exigiendo también una transformación de nuestra propia galaxia interior. Y esta influencia energética, de acuerdo a los seres del cosmos, es un excelente escenario, un gran auspicio, para que podamos recordar aquello que olvidamos en este planeta. Porque venimos con un programa, con una misión. Y esa misión, les debo decir, dentro de lo que aprendí, No es solo estudiar una carrera, ser padres y ser buenos padres de nuestros hijos. Esa es la parte más, digámoslo así, más mecánica de la experiencia humana. Hay algo más allá de tener una pareja, tener un trabajo y tener unos hijos y darles amor. Me refiero a la esencia de por qué estamos aquí. Aquello que te distingue de los demás, que te hace salir de ese piloto automático que te hace diferente, porque las personas diferentes, las personas distintas, son las que hacen los grandes cambios, las grandes transformaciones. Eh, obviamente puedes optar por el piloto automático, ser muy feliz eh, con tu pareja y tus hijos, y concentrar toda tu realidad y toda tu felicidad en esa pequeña comunidad que has formado. Y eso está bien, y de hecho, siendo un buen padre, una buena madre, un buen hijo, ya estás haciendo algo grande eh, a, a nivel de efecto dominó y de ejemplo en la sociedad, Pero la misión personal, si es que se entiende lo que trato de transmitirles, es mucho más grande que eso. Es que tengas la capacidad de amar a una persona así no sea de tu sangre. Que puedas ser generoso con una persona más allá de que no sea tu hijo. Que le puedas perdonar algo a alguien a pesar de que no sea tu padre. Porque perdonar, amar y ser generoso con alguien de tu familia es dentro de todo más fácil, ¿verdad? para algunos tampoco lo es, porque cada historia en cada familia, ¿verdad? ¿Pero podría sentir lo mismo por otras personas que están fuera de este círculo familiar en el cual naciste? Porque es tu laboratorio experimentación. Si aprendes allí, te transformas allí, es cuando todas las demás decisiones pueden afectar ese colectivo mayor. Y los extraterrestres que nos visitan, que esto lo he contado ya muchas veces, lo saben, también son como antropólogos o sociólogos, le llama mucho la atención la forma de vida nuestra, las sociedades humanas, eh, nuestras parejas, cómo nosotros eh, vamos trazando prioridades en nuestra vida, cómo nos podemos lastimar entre nosotros mismos por poder, por dinero, por intereses creados y cómo también podemos hacer grandes cosas, como lo hizo por ejemplo la madre Teresa de Calcuta. Tenemos esa gran capacidad de amar, de co-crear y también de pisotear al otro por nuestros propios intereses. En esta zona de aquí, en el plexo cardíaco, de acuerdo a estos seres del cosmos, se encuentra el ancla nuestra esencia. El ancla de nuestra esencia. Más adelante lo voy a explicar mejor. Pero como un adelanto, lo que ellos dicen es cuando somos enviados al planeta, como alma, como energía, y no somos ni Juan, ni Perico, ni Espalotes, ni Andrea, sencillamente una energía, eh, se une el óvulo y el espermatozoide de nuestros padres, se forma como una chispa eléctrica, y esa chispa eléctrica... ...es la que sostiene el anclaje de nuestra esencia, alma o espíritu... ...¿se entiende? Es uno de los grandes secretos de escuelas esotéricas... ...algunos le llaman la triple flama y otros el átomo nous... ...dicen que es el núcleo del campo energético que nos envuelve... ...también llamado aura... ...y cuando pasamos por la muerte... ...obviamente nuestro cuerpo físico se disuelve... ...el cuerpo astral... ...que es el vehículo de las emociones y los deseos... ...también se disuelve y nuestra esencia se libera con, con otros vehículos sutiles, y esa partícula divina, ese átomo nous, también desaparece, disolviéndose el denominado cordón de plata, según viejas enseñanzas esotéricas que un poco amparan los extraterrestres. Esto parecería una locura, pero fíjense que el Instituto Hermann de California, eh, con varios médicos que han trabajado con eh, hi, eh, importantes máquinas eh, magnéticas, han podido constatar que el campo electromagnético del corazón, de esta zona del plexo cardíaco, es 5.000 veces más fuerte que el cerebro. A veces creemos que todas las decisiones pasan por raciocinio, lóbulo frontal en nuestra cabeza, pero algo increíble, extraordinario, que no podemos explicar, ocurre aquí, en lo que llamamos el corazón. Y no el corazón, el músculo que bombea sangre, sino el áncreo de nuestra esencia. Y genera un campo de fuerza toroidal, que se libera por los polos, al igual que el planeta, ¿no? Hacia abajo por el sacro y hacia arriba por el llamado chakra coronario, si quieren que de un término más eh, místico, y a la izquierda forma como una cruz, ¿no? Como las cruz los tenían los templarios, justamente en el pecho. Hay una serie de prácticas y técnicas que nos fueron enseñando estos seres para hacer meditaciones, visualización creativa concentrándonos en la partícula divina, la meditación de la partícula divina, para recordar por qué estamos aquí. Y pasan cosas increíbles, que de pronto el practicante eh, se encuentra dentro del vientre de la madre, y a pesar que tiene pocos meses allí y su cuerpo está en formación, escucha las conversaciones y las comprende los padres, los sentimientos de la madre, y puede viajar un poco más atrás y ve túneles de luz, ve eh, manifestaciones de un universo que no conoce, diferente a las fotografías de la NASA que uno puede ver de pronto en Internet, y siente que procede de un lugar que no está en el espacio y el tiempo, que es eterno. Y hasta pierde conciencia no sólo de la dirección y, y, y de la tridimensionalidad, sino que pierde conciencia de sí mismo. Ya no se siente Juan o Pedro, se siente nada más, que no hay separación, que está integrado con, con el todo. Y algunos le llaman a eso la fuente. Este campo de energía que procede de la partícula divina o del plexo cardíaco es el principal motor para activar la glándula pineal, que tal vez en una próxima ocasión podríamos también explicar aquí en Fundación Corumbia, que es el principal motor energético, como se hace en Oriente, para activar la glándula pineal que se encuentra en el centro del cerebro y que se asocia al misterio del tercer ojo. ¿Para qué es importante? solo para ver el aura? ¿Para cuando llegue mi marido a la casa, mirarle por encima de la cabeza y los hombros? ¿Con quién estuviste esta tarde? No. En realidad, estas técnicas, estos trabajos, no procuran nada fenoménico, sino que se recupere, como ya dije, la sensibilidad, los recuerdos, y se pueda aplicar la capacidad de cocreación de crear una realidad maravillosa, no sólo para nosotros, obviamente, sino para todo nuestro entorno y para el planeta. ¿Cómo funciona esto entonces? ¿Y qué entendemos por la muerte? ¿De dónde venimos? ¿Y cuál es la misión del alma? He dejado para esta segunda parte final de la charla esas explicaciones. Y les voy a tener que contar una experiencia muy especial que tuve en Egipto, que fue el punto de partida para introducirme en estos temas. Y espero que ese mensaje llegue con intensidad a ustedes. Pero antes de contarles esa breve experiencia, les quería hacer una pregunta. Por segunda vez. Porque se las hice al inicio y ahora que estamos más avanzados, a ver si están un poco más eh, en confianza. ¿Le temen a la muerte? No. ¿No? Muy bien. Hay tres formas de temerle a la muerte. Una es a la muerte en sí. Lo voy a explicar luego lo voy a preguntar. Uno es a la muerte en sí. Le temo la muerte al hecho de desaparecer, que de pronto cierran los ojos y un no los abran más, y que Ricardo González, o quienes ustedes son, desaparecen, porque realmente desaparecen. Ricardo González, eh, el actor, el personaje, como lo quieran llamar, que está en este plano, desaparece. Tu real ser es el que se libera, y Ricardo González, el humano, desaparece, y algunos tienen miedo a eso, a desaparecer envejecer ese es un miedo a la muerte el segundo miedo es a la forma de morir que también es una manera de temer la muerte uno dice, pronto yo no le temo la muerte no, pero eso sí, si muero que voy a morir obviamente eh, quiero morir echadito en la cama ¿por qué se ríe nadie me decir aquí, no, yo quiero morir incendiado no, no, no, eso no, eso no es muy copado, yo quisiera morir ahogado No, mejor un violento accidente de tránsito, tiene más onda. Nad nadie este, eh, visualiza eso. Cuando uno visualiza eh, el momento que nos vamos a marchar, eh, quiere que sea echado en la cama, con 95 años y un perfecto estado de salud, y abre los ojos y de pronto, ¡Che, San Pedro, mucho gusto, vamos a hablar mucho de ti! Quieren que sea así. ¿Y qué garantía tenemos de eso? Un poquito el aire. Un si lo podemos prender. O sea, ¿qué garantía tenemos de eso? Ninguna. Ninguna. Puede ocurrir en cualquier momento. No tenemos que tener 90 o 100 años para que suceda. Es más, la esperanza de vida en la Argentina es 74 años. Puede pasar, como ocurre muchas veces, con gente muy joven. Y cuando ese momento llega, hay mucha confusión en el alma. Porque viene el tercer miedo a la muerte, que es la familia los seres queridos y lo que dejas. De pronto hay personas que dicen, no tengo miedo a la muerte, no tengo miedo a la forma de morir, pero sí tengo como una aprensión de dejar mis proyectos, mis cosas, un apego a la casa, al hogar, a los familiares, es otra forma de temerle al partido. Una cosa distinta es que una madre que está muy enferma, eh, agónica, eh, trata de aferrarse a la vida porque tiene un hijo de 7 años y el, y el padre eh, murió, es viuda, y trata de aferrarse a la vida y pide un tiempo extra. Eso no es apego, esos es amores es otra cosa. vale Pero básicamente son los tres miedos que tenemos a la muerte. Y si les vuelvo a preguntar con esta explicación si alguno de ustedes le teme a la muerte, veo que hay más silencio. <risa> eh, y no está mal. Porque... El hecho de aceptar ciertas cosas, te prepara. Como ya les dije, nuestros padres, ni la universidad, y a veces ni nuestra religión nos preparó para ese momento. No nos preparó para partir. Y seas escéptico a estos temas, creas o no la reencarnación en la vida en el universo y la visita extraterrestre, seas hincha de River o de Boca... Eh, sea cual sea tu idea política o social, te vas a ir igual, te vas a ir igual, y vas a enfrentar ese momento. Incluso las personas que dicen, a mí no me importa que pase y lo que pase, cuando pase va a ver que te va a importar. Porque es una experiencia, eh, quienes han podido vivir un, tro un trocito de esto y, y volver y, y contar... Eh, más o menos como ocurren estos fenómenos es una experiencia de altísima iniciación que se refleja en tu conciencia de acuerdo a cómo transitaste la vida yo tuve dos experiencias cercanas a la muerte una en el año 96 <coughs> tenía 22 años perdón y en esa experiencia eh, formaba parte de la expedición al paitite que les narré al principio recuerdan cuando mi madre se enferma y se sana y Y de hecho, mi madre es un gran cambio su vida y, y hubo una gran transformación en nuestra familia para bien. Uno solo valora lo que pierde o lo que está a punto de perder también, ¿no? Y en esa expedición eh, estábamos recorriendo el río Queros. Había convivido con, con los nativos Queros, que viven a 4.000, 5.000 metros de altura en los Andes de Paucartamba, en el Cusco. Eh, 13 días viviendo con ellos en, en la primera expedición que hice hacia Queros. Eh, ...aprendiendo muchas cosas chamánicas, místicas con ellos... ...y luego bajamos desde Quero, desde los Andes... ...hacia la selva amazónica ...para ir en busca de Paititi... ...o del contacto interterrestre con los guanianos del Paititi... ...y haciendo corta la historia... ...cuando estábamos en el río Queros... ...que era muy fuerte... ...porque era un río de ceja de selva... ...que venía en plano inclinado... ...muy complicado... ...habíamos encontrado una especie de camino Inca... ...¿no? ...un sendero que cruzaba de un lado del río y se perdía hacia la otra orilla. Y queríamos continuar, éramos veinteañeros, era la primera expedición de esta gravedad en la selva amazónica y tratamos de, de cruzarlo, pero era imposible, el agua era muy profunda y una violencia eh, tremenda. Así que fuimos avanzando por la orilla hasta encontrar grandes rocas, grandes rocas y pensábamos subir por estas rocas, y ir cruzando a saltos estas rocas para llegar hacia la otra orilla. Y lo empezamos a hacer, es la única manera. O abortamos la expedición allí, yendo por otro lado, o tratábamos de seguir adelante. Y bueno, yo iba adelante. Eh, estaba con una mochila eh, muy pesada, y iba marcando el camino con el grupo y de pronto, tal vez por mi vemencia, seguro que fue por mi vemencia en ese momento, en mi juventud, eh, fui muy rápido, eh, me sentí como muy eh, seguro, caminaba ágilmente sobre las rocas y saltaba y todo, y en una gran roca había musgo, y me resbalo, me resbalo y caigo al agua. Eh, fue terrible, porque me hundí, porque tenía la mochila, lo primero que quise hacer fue quitarme la mochila, que ya de por sí era pesada, más de 20 o 25 kilos más o menos, era pesadísima con todas las cosas de la expedición, una expedición que duró 33 días, porque tengo una idea, pero no me la podía quitar, porque se llenó con agua, se volvió más pesada y las amarras me apretaban. Eh, y obviamente iba dando botes, me iba revolcando dentro del agua, mientras otro miembro de la expedición, Pol Moncada de Lima, me decía, Richard, Richard, como dicen mis amigos, agárrate de alguna roca. No sé de dónde, no sé cómo... Me logré agarrar de una roca... Pero la fuerza de río... No sé si alguna vez... Eh, Dios no quiera que les ocurra... Han estado en algún río muy turbulento... Y las aguas se los quiso llevar... Es tan fuerte que te abandonas... Te abandonas... Era una cuestión mental de estrés tremenda... Y yo estaba con la mochila que no me la podía quitar... Eh, eh, porque si me, si sacaba un brazo... Sacaba un brazo para intentar quitármela... Con el nudo que se hizo la mochila... Eh, perdía el eh, sostén de la roca y el agua me llevaba y me hundía y me hundía el agua la tenía arriba de la nariz y me empecé a relajar y empecé como a soñar estamos dentro del agua y, y me acuerdo clarísimo y me veía con mis papás con mis hermanos eh, corriendo eh, jugando en un jardín muy amplio que existe, es un club capestre que está en Chosica, eh, en la sierra de, de Lima, el departamento de Lima, que es camino obligado para ir a Marcahuasi, quienes conocen Perú, esta montaña de poder, es como una especie de cerro vitórico para nosotros, y recordaba cosas de la infancia, cosas que había vivido, que había ocurrido, y era tan rico, era, era tan, tan especial lo que se sentía, de que me dejé, o sea, me dejé, o sea... Eh, si me lo hubiese encontrado, no lo hubiese creído, era no, real me dejé, pero mis amigos me gritaban, Richard agárrate fuerte, no te hundas y no sé por qué en ese momento dije, no me puedo ir ahora porque hay cosas que no he, ni siquiera he terminado de empezar y es extraño, ¿no? en ese momento yo pesaba creo que 58 kilos, era muy flaquito, este y la maleta creo que pesaba, eh como ya dije, 20, 25 kilos, pero debe pesar 30 kilos en ese momento con todo el agua que se llenó por una con esas maletas con, con la estructura de hierro atrás, si se acuerdan. No las modernas ahora, sino esas que tenían como una parrilla y ibas cargando todo y llevamos, eh, por no tenía mucha experiencia, latas de, de, de, de arroz, de frijol, este eh, comida, eh, cosas, todo lo que es expedición, interna todo, soga. No sé saqué fuerzas y me arañé prácticamente a la roca y salí. O sea, de un tirón con mochila y todo, como si muy salió una superfuerza. Y cuando llegué a la superficie de la gran roca, empecé a reír y a gritar como si me hubiera vuelto loco. O sea, fue como un estado de conciencia raro. Luego mis amigos se quedaron tra muy tranquilos y los indiosqueros, cuando se enteraron que me había caído en el río dijeron que era el primero que se caía en el río y que no se moría porque incluso ellos mismos, si por algún descuido se habían caído en el río, se habían muerto porque trae piedras, palos, de todo y eso cambió muchísimo, eh, me afectó muchísimo esa experiencia no tanto el hecho de caerme en el río, porque palos me pegaban las expediciones el hecho de lo que vi, porque fue absolutamente real fue absolutamente real. Yo estaba con mis padres, eso no fue un sueño, no fue una visión, eh, me olvidé del agua, yo no sentía el cuerpo, estaba allí. Y no sé qué hubiese pasado si mis compañeros me hubieran gritado, como que me sacaron de ese estado de hipnotismo Y otra experiencia, que no sé cómo describirla, ocurrió el año 2003, en un nuevo viaje que hicimos a Egipto. Aquí están viendo la Esfinge y la pirámide que se atribuye al faraón Kefren que todavía tiene parte de recubrimiento en su punta. Esta la estructura interna de la pirámide que se atribuye al faraón Keos. Nosotros ingresamos por el pasillo ascendente hacia la Gran Galería y a la denominada Cámara del Rey, en cuyo interior se encuentra un sarcófago de gres negro, que, a mi entender, no fue construido para ser una tumba y nada más que una tumba. De hecho, ninguna de las pirámides de Egipto se han encontrado abiertas. Eh, las momias o las osamentas eh, de los faraones dentro de los sarcófagos. Según los extraterrestres, son cámaras de conexión estelar, que en determinadas circunstancias se activan. Me habían invitado para que el 21 de marzo, en el equinoccio garnal de Egipto, pudiera ser trasladado, no físicamente, sino a través de un túnel de luz, de un túnel sutil, espiritual, a la constelación de Orión. Según ellos, tenía que ser así para que pudiera comprender, recibir, captar, una gran cantidad de información sobre sus mundos de origen y también sobre como muchas almas fueron enviadas al planeta para vivir una experiencia humana no les miento si les digo que de todos los encuentros cercanos que afirmo haber vivido y de todas las experiencias que afirmo haber enfrentado esta de Egipto ha sido eh, por lejos la más extraña, la más intensa, la más importante por la gran cantidad de datos e información Que pudimos recibir Luego descubrimos investigando que el 55% de la estructura de la cámara del rey del sarcófago eh, tiene silicio y cuarzo, lo que de acuerdo al ingeniero eh, Christopher Dunn, eh, transforma a la gran pirámide de Giza, ¿no? eh, la planta de poder de Giza, tecnología hacia el antiguo Egipto, en un cañón estelar hacia algún lugar, por un fenómeno piezoeléctrico. Así que fuimos un grupo internacional, logramos estar un tiempo a solas dentro de la gran pirámide. Según ustedes viajamos a Egipto, saben que esto es muy difícil. Hicimos todas las técnicas que los extraterrestres nos habían enseñado, mientras yo me encontraba dentro del sarcófago. Luego yo perdí conciencia, y lo que me cuentan mis compañeros es que dejé de respirar y se asustaron. Y algunos de ellos, eh, dos de ellos, me vieron como una mancha blanca que salía de mi pecho y como que me iba. Y se asustaron, porque dice que mi cuerpo se había sacudido de otro sarcófago, como que había dejado de respirar. Mientras esto ocurría, que yo no me acuerdo nada de esta parte, yo me veía cruzando una especie de túnel, de, de colores, de diferentes eh, matices y geometrías, me veía flotando en el cosmos, me veía flotando en lo que yo creo que era el universo, y me iba acercando a un planeta que era muy parecido a la Tierra, creo que lo vi en el pasado, no como luce ahora, y que me decía una voz eh, mental, se llamaba Aelón, y que era un planeta que estaba relacionado al sistema estelar de la, de Mintaka, la tercera estrella de Cinturón de Orión de la perspectiva egipcia. La única estrella que puede ser vista desde el polo norte al polo sur, porque está en el ecuador celeste, como si fuera un señalizador cósmico. Y allí... Me vi con otras eh, eh, criaturas, por llamarlo de alguna forma, que no tenían cuerpo como, como yo. En ese momento yo estaba flotando como una esfera de luz blanca y las veía como unas esferas de luces azules. Me dijeron que estaba viendo la forma real de cómo somos todos. Y allí comprendí, y sé que esto es difícil de, de compartirles, de que estas entidades, estas criaturas de luz azules... ...habían sido seres extraterrestres en cuerpo físico... ...y yo como una esfera de luz blanca... ...que así me sentía, o sea... ...no es que me veía... ...tenía la, la conciencia de que era una esfera blanca... Eh, ...no tenía mi cuerpo humano... ...y ya no pensaba como Ricardo González, ¿entiende? ...ya no pensaba como Ricardo González... ...tenía una conciencia de ver hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados... Y ...no me sentía separado las cosas... ...aunque todavía tenía como un leve recuerdo... ...un leve recuerdo de Ricardo... En, en, en la Tierra y parte de ese recuerdo eh, influyó en el tipo de preguntas y de dudas que yo le planteé a esas esferas pero por momentos como que tomaba una conciencia cósmica y hasta yo mismo me sorprendía de la sabiduría, de la profundidad que supuestamente tenía que supuestamente o no supuestamente todos tenemos solo que estamos viviendo en esta experiencia y no lo recordamos obviamente las tres pirámides de Egipto que como ya dije, se atribuyen al faraón Keos, Kefren y miquerinos no están orientadas a Orión por accidente. Para los antiguos egipcios, el cinturón de Orión era el Duat, el reino estelar de Osiris, una gran puerta dimensional, donde venían las almas y las almas viajaban. Y no solo a Orión, sino a diferentes enclaves cósmicos de esta galaxia, a portales. El portal de Orión se llama el Duat, hay portales en la constelación del Tauro las Pléyades, portales en la constelación del Can Mayor en Sirio, y tal vez por esta razón la, las antiguas religiones de los mayas, de los incas, de los egipcios o los sumerios, hablaban de viajes del alma hacia esas estrellas. Tampoco creo que sea una casualidad. Los egipcios lo describieron así. Tenían una obsesión con comprender el Dubat, comprender Orión y el reino estelar de Osiris, Hay papiros que incluso muestran el viaje del alma que llamaban K. K es el nombre del alma que viajaba hacia el reino Estelado Siris. Y se supone que lo que lo que me ocurrió en el sarcófago es que yo habría estado muerto, si se puede decir así, unos instantes para que pudiese hacer un camino eh, a través de un agujero de gusano o una experiencia interdimensional que solo se hace una vez que tú pierdes eh, tu existencia física y esto fue para que pudiera eh, comprender que además de la vida que surge de la propia energía del planeta lo que llamamos un estanque cósmico planetario también existen estanques cósmicos universales y lo voy a explicar mejor se dice que hay algunas almas que están viviendo aquí en el planeta que son de origen terrestre es decir ...que de la propia energía de la Tierra... ...el campo de energía femenino de la Tierra... ...estas almas surgieron, se destilaron... ...y encarnaron con una conciencia individual... ...como una especie de mónada... ...a diferencia de los animales... ...que tienen una conciencia más grupal y colectiva... ...¿se entiende? Pero así como es absurdo pensar... ...que solo hay vida en el planeta Tierra... ...y que realmente hay vida en otros planetas... ...y en otros mundos en el universo... ...también sería absurdo pensar... ...que el único lugar donde surgen almas es del campo espiritual de la Tierra, y que esto no pueda suceder en otros lugares del cosmos, galaxias o mundos. Y a este fenómeno se le llaman estanques cósmicos. Y habitualmente este fenómeno, me explicaron, lo que capté, lo que me dijeron, sucede en las grandes formaciones nebulosas. La gran nebulosa de Orión es el mayor secreto de los egipcios, Eh, aunque no hay ningún antecedente concreto y racional de que los egipcios hayan conocido la nebulosa de Orión, hay un debate sobre todo esto, pero sí, obviamente, las Tres Marías o cinturón de Orión y la exposición de las pirámides, esto ya se sabe, se cree que en la espada de Orión, debajo del cinturón de Orión, ese era el verdadero eh, Duat o región estelar de Osiris. Una nebulosa que es tan grande que nuestro sistema solar entero puede caber 27 millones de veces allí. Se están creando nuevos planetas y nuevas estrellas, y por si ello fuera poco, a fin de los años 90, el telescopio espacial Hubble detectó moléculas orgánicas en la nebulosa de Orión, muy similares a las que se cree dieron vida a la Tierra, si aceptamos el fenómeno de la panspermia, que esas moléculas orgánicas atrapadas por un cuerpo celeste, como si fuera una especie de prematozoide cósmico, sembraron de vida a nuestro planeta. Pero ya Francis Crete y Jane Watson, que ganaron el premio Nobel de Química por descubrir la estructura helicoidal del ADN, dijeron que tal vez no llegó por un accidente a la Tierra, esas moléculas orgánicas, sino porque alguien las trajo. Y esto lo dijo un premio Nobel. Ellos me dijeron que a esta nebulosa, ese aspecto espiritual y místico se le llamaba Ra, Y de acuerdo al lugar de procedencia de los espíritus caminantes, era el primer lugar intermedio donde éramos recibidos luego de nuestra muerte física. te dije que iba a ser controvertido, les advertí. Es decir, si yo tengo una conexión con el espíritu de la Tierra, cuando yo pase por la muerte, voy a rendir cuentas inicialmente a nivel local, ¿se entiende? Voy a conectarme con el espíritu de la Tierra el lugar donde procede mi alma, donde fui forjado, en la cantera del alma de la Tierra. Pero si mi alma, mi energía, proviene de, de algún otro sector del cosmos, del universo, probablemente acude a ese sector para rendir cuentas y para comprender cómo fue mi existencia material mientras estuve en este mundo o en otro mundo. Desde un punto de vista humano, esto suena bastante extraño y no se debe armar la famosa discusión. Yo soy de Andromia, tú de Orión, y yo recuerdo que soy de Sirio. No, tampoco se trata de esto. Porque en una perspectiva de planos superiores, no hay diferencia entre Orión, la Tierra, las Pleiades. Todos somos espíritus cósmicos, entiende Todos somos espíritus cósmicos. Pero la religión egipcia parece explicarlo de una perspectiva bastante interesante. Este es el papiro de Unéfer, que tiene más de 3.000 años de antigüedad. Unéfer, que lo ven a la izquierda de blanco, con Anubis, que es el dios con cara de perro, cara de chacal, que es el guardián de los salones de Amenti, reino de los muertos, es el que lleva el alma hacia el reino estelar de Osiris. Allí, un Unéfer pasa por la primera prueba, y esto es anterior al cristianismo, tiene 3.000 años. Pesan el corazón de un éfer ¿pueden ver bien la balanza con qué lo pesan? Con una pluma. Y hay un ser de aspecto reptiloide, Amán, que está tomando nota, si se lo debe comer o no, tal vez. ¿Qué pesa más, el corazón o la pluma? Según la balanza. La pluma. ¿Qué quiere decir esto? Que el corazón de un éfer no tiene peso, que no tiene cargas. Por consiguiente, se queda con hambre Amán... Y continúa su tránsito a Unéfer y se entrevista con Thoth, el Hermes Trismegisto, culturas herméticas de Hermes, secreto, místico, de los griegos. Y Thoth apunta en el libro de la vida la información, la existencia de todo cuanto hizo Unéfer, Ricardo González, Juan Pérez, Claudio Pasi, cualquiera de nosotros. Luego de registrar su, su experiencia de aprendizaje, lo conduce Horus, el hijo vengador de Osiris, Vengador porque se enfrenta contra la parte oscura de Orión, que está representada en el personaje Zed, si ustedes conocen un poco la mitología de los egipcios. Y finalmente allí se encuentra con Osiris, bien acompañado de Isis y Neftis, y luego de esta entrevista, Unéfer en un plano superior, se entrevista con el llamado Tribunal del Maat, que serían los señores del karma. Nadie sabe cuál es su número, Algunos dicen que el tribunal del Ma'a son 42, pero en el Papilo Unéfer se pueden contar que son 14. Y a partir del 21 de diciembre del 2012, ingresamos en el Bactú número 14. Cuando Cristo murió en la cruz, pasó por 14 pasos iniciáticos o vía crucis. El último Inca fue el Inca número 14, Incarrí, que ha prometido volver desde el Paititi. El número 14 representa la clave del retorno De hecho en la Biblia se dice Que desde Abraham hasta David Desde David a la deportación de Babilonia Y desde la deportación de Babilonia Al nacimiento de Cristo transcurren 14 generaciones Y son 14 los seres que reciben finalmente A un Unéfer Y vivimos exactamente en el cuadrante 14 De lo que corresponde esta Vía Láctea Nuestra Canina Signus Que corresponde al brazo de Orión Así que en esta experiencia, eh, y esto no lo puedo explicar racionalmente porque son imágenes, son sensaciones de lo que viví estando proyectado eh, en esta vivencia de la gran pirámide. Cuando yo volví habían pasado 10, 15 minutos y salí completamente desenfocado, me costaba hablar. Cuando eh, salimos fuera de la pirámide y miramos a lo lejos el Cairo y, y el sol pegando fuerte en la arena... Eh, ...me parecía que lo que estaba viviendo... ...era un sueño y donde había estado era real... ...que las pirámides, la esfinge, el cairo de fondo... ...era el sueño y donde había estado era real... ...y donde había estado... ...las imágenes, la información que me mostraron... ...eran esos estanques cósmicos y como fuentes de luces... ...que salían diferentes almas... ...diferentes esencias... ...de diferentes lugares del universo... iba viajando a diferentes mundos... ...y que muchas de estas almas venían a la Tierra... Es más, cuando yo nací en 1974, éramos 4 mil millones de seres humanos. Ahora somos mil millones y seguimos creciendo. ¿Es de que Dios tiene una fábrica de más almas porque la cosa está marchando bien en la Tierra? ¿Todo el mundo quiere venir a laburar en la Tierra? ¿Es como el Harvard del Universo? ¿O será que es un planeta escuela muy importante, y de hecho lo es, y diferentes caminantes cósmicos están viviendo la experiencia humana de aprendizaje porque todo lo que podamos vivir, experimentar y superar en este puntito azul en el cosmos, no solo nos afecta a nosotros, sino que también afecta a otras civilizaciones del universo. Un poco lo que está escrito también en la Biblia, todo lo que ates o desatas en la Tierra, será atado y desatado en el universo. Así que veía estos viajes de espíritus, de energías, que no tenían una identidad, no eran ni hombre ni, ni mujer, era sencillamente una criatura de luz, llena del todo, llena de conciencia y por el proceso antes descrito eh, ya sea con estos señores del karma que son como programas, como ángeles no extraterrestres, no se confundan habían elegido nacer o en Buenos Aires o nacer en, en Lima o en cualquier país del mundo con una familia con una familia que ustedes de alguna manera con sus acciones con su conciencia de presuntas vidas anteriores lo eligieron entonces si están peleados hoy con su padre ...con su madre... ...y no importa si ya partió... ...si tiene alguna diferencia con su hijo... ...perdómenlos... tiene que darles una oportunidad... ...ámenlos... ...porque allí la experiencia que tienen que vivir... ...pero no sabes lo que me hizo justamente... ...fue terrible... ...fue difícil... ...pero el universo no te hubiera puesto en esta encrucijada... ...si tú no lo hubieras elegido... ...para poder decir desde otra perspectiva... ...y de que lo comprendes... ...y perdonas... ...y te transformas... ...allí tu alma... Allí tu esencia se libera Se van las pesadas mochilas Y puedes ser Más feliz Nosotros nos hemos olvidado Que empezamos así No tenemos Ni conciencia Nuestro origen cósmico Ni conciencia de esto Ya sé lo que están pensando ¿no? Así empezamos Uy qué gordo estoy ahora ¿no? El milagro de la vida Así gradualmente fui comprendiendo, como también ya les dije, la partícula divina. Se une el material aportado por el varón con el de la dama, la mujer, nuestra madre, y más tarde aparecemos nosotros. Según las informaciones que eh, fuimos percibiendo, no solo yo, sino que también otros testigos, contactados, investigadores, hemos coincidido con esta misma información, el momento en que el alma... El momento en que el alma encarna no es en el nacimiento, es en la concepción. Hay algunas escuelas místicas y esotéricas, entre ellas vuelvo a citar a la Horda Rosa Cruz, que piensan que el gran aliento vital, el momento de existencia total del espíritu con el cuerpo físico, sucede en el nacimiento. Y lo debo explicar así, y en esto coinciden algunas eh, tradiciones budistas. En el preciso momento en que mi alma, mi esencia, llega a la Tierra, cuando se une el espermatozoide de mi padre y el óvulo de mi madre, y yo encarno, yo anclo. Lo que sucede es que en los primeros meses, sobre todo los primeros tres meses, eh, como no se está eh, lo suficientemente formado lo que va a ser mi cuerpo físico, está el feto en, en un proceso eh, muy incipiente y va a ir ganando obviamente... Eh, mayor masa y biología en la medida que vaya avanzando, mi energía está más fuera que adentro. Está más afuera que adentro. Estoy anclado, ya estoy en la tierra, esa partícula divina y ese primer momento del embarazo de, de mi madre me permite estar anclado en ella, pero no estoy 100% dentro de ella. Estoy en ella, pero no 100% dentro de ella. Porque necesito que ese cuerpo que se está formando resista mi energía para integrarme. ¿Se entiende? Según esta información extraterrestre, que como ya dije, coincide con algunas informaciones de tradiciones budistas, a partir del tercer mes, mi energía está más adentro que afuera. ¿Se entiende? Está más adentro que afuera. Y en el momento del nacimiento es cuando se produce la simbiosis total. Y al salir de mi madre y se corta el cordón umbilical, que algunos médicos en la actualidad dicen que no se debería cortar tan abruptamente, que es un proceso eh, muy fuerte, y esotéricamente algunos eh, tomen con piensa lo que les voy a decir, porque si, tal vez hay una mujer embarazada aquí cuando vayan al médico, ¡no me cortes el cordón todavía! ¿Por qué? Porque fue una conferencia de Ricardo González y me dijo, si se corta muy rápido el cordón, si dice de que eh, se puede perder eh, un poco la información, no sé si están tan así... Eh, Estuve discutiendo sobre estos datos con otro investigador. Pero sí es cierto que algunos neonatólogos están recomendando que cuando la madre tenga al bebé, todavía no corten el cordón. O sea, que den unos minutos más, un tiempo más, ¿no? que no sea tan tan fuerte. Porque ya el bebé salir del entorno dentro de la madre y estar fuera y cortar todo de golpe eh, es una experiencia muy fuerte. Entonces, cuando una madre va a dar a luz a su hijo... Ya sabe que tiene una energía, que tiene una esencia en su propio interior. Hay algunos movimientos esotéricos que dicen de que esto no ocurre hasta el nacimiento y... Creo que ya quedó en clara mi postura, no estoy de acuerdo. Es más, ¿cuántas madres hay aquí? Levanten la mano. ¿Cuántas mamás? Hay varios. Ok, yo les hago una pregunta. Cuando ustedes quedaron embarazadas de su primero su segundo hijo, da igual, los primeros meses del embarazo sentían que tenían vida, no me refiero a vida biológica, ¿sentían la energía, el alma, la esencia de vuestro hijo en su cuerpo? ¿O sólo sentían una cuestión biológica y sólo lo empezaron a sentir sensorialmente cuando dieron a luz en el parto? Desde el principio, ¿verdad? Yo no conozco una mujer que me diga, sí, quedé embarazada, Y fue un milagro biológico, vea cómo se vio de hinchando la panza, no este había unos movimientos extraños, anómalos, raros en mi panza, pero cuando di a luz con cesárea, allí sí sentí la energía de mi bebé y lo amé y lo quise, y sentía que su alma entraba, nadie me ha dicho esto. Incluso muchas mujeres, tal vez les pasó a ustedes, a mí obviamente no me pasó, no muchas mujeres eh, tuvieron hasta presentimientos antes de quedar embarazada, o, o, o los días en que quedaron embarazadas tuvieron sueños o hasta tuvieron... así que esto suena increíble, pero creo que algunas damas aquí lo van a entender mejor que yo, han tenido hasta algún tipo de comunicación, eh, de, de sueños o de percepción, con las almas que más tarde iban a encarnar como su hijo. Así que es un fenómeno realmente increíble, que habla sobre la misión del alma. A mí este viaje a Egipto me cambió la vida, porque más allá de lo extraterrestre, eh, una gran cantidad de datos que pueden encontrar... En internet se llama informe Mintaka, eh, por factor tiempo, no lo puedo desarrollar todo aquí. Publiqué un libro que se llama Nuestros lazos extraterrestres, que va a ser reeditado luego de cuatro ediciones que se han agotado, eh, donde cuento un poco más de estos detalles. Pero más allá del misterio de los egipcios, el misterio de lo extraterrestre y de la conexión con Orión y ese tema que es más ufológico, yo me quedé muchísimo con la misión con la cual llegamos al planeta. ¿Por ...vinimos con un programa... ...que aunque el término programa suena demasiado mental o racional... ...vamos a llamarle si lo desean... ...como una tarea espiritual... ...que muy pocas personas en esta vida... ...la llevan a cabo... ...y este es el objetivo... ...de esta conferencia, que estoy entrando en su parte final... ...que más allá de la reencarnación... ...el karma... ...lo extraterrestre, el universo... ...la muerte el dolor y nuestra vida y los pa países, lugares, escenarios y familia que elegimos, nosotros tenemos una tarea que tenemos que redescubrir y no deberíamos estar viviendo en ese piloto automático que solo nos hace preocuparnos por el dinero, el alquiler, la casa, la pareja, los hijos, el estudio, el colegio, el combustible y mejor no sigo porque los voy a deprimir. La vida es algo más que eso chicos. La vida es algo mucho más allá que eso. Y no quiere decir que tienen que ser cursos de Reiki o escribir sobre extraterrestres. No. Cada uno tiene una misión particular. Algo extraordinario y diferente y poderoso que hacer. Les presento una fotografía de cualquiera de ustedes. Así somos. Como el misterio de los orbes, ¿no? Que se están viendo muchísimo en las fotografías digitales. Así somos nosotros. Si nos quitamos estas vestimentas, eh, eh, eh, más que todo me refiero al traje eh, biológico que tenemos, nuestra energía tal vez sería algo así, y allí no hay diferencia, no hay mayor diferencia entre nosotros, no hay diferencia de economía, de estatura, eh, el barrio donde uno vive y ni siquiera con los propios extraterrestres. Fíjense, nuestro planeta tiene más o menos 4.500 millones de años. 4.500 millones de años. Los dinosaurios reinaron en este planeta más de 200 millones de años. El ser humano apenas lleva en este mundo, y me refiero a cifras oficiales que no estoy de acuerdo, pero las estoy citando solo para hacer un ejemplo aproximadamente 3 o 4 millones de años. Nuestra civilización, cifras oficiales, que tampoco estoy de acuerdo, tiene apenas 6.000 o 7.000 años de antigüedad, aproximadamente. Muchos la retroceden a Sumeria, Mesopotamia. Si tuviéramos que reducir toda la franja, tuviéramos que reducir toda la línea del tiempo de la Tierra en un año, los seres humanos estamos viviendo aquí como raza, como raza, la última hora y el último minuto de esa hora, de ese año, ¿se entiende?, de todo el año que es la historia del planeta, estamos viviendo en la última hora y en el último minuto, recién estamos aquí, ¿por qué fuimos enviados?, y por si yo fuera poco, que vivimos aproximadamente 70, 80 años, 90 años en algunos casos, pero en un promedio 70, 80, 90 años, no es nada, eso un suspiro, Es un instante. La pregunta es qué hacemos con ese instante cuando llega el momento de partir. Y con esto quería concluir la conferencia sobre el miedo a la muerte. Es la única pregunta que dejé en el aire a lo largo de esta charla. Hablamos un poco de todo. Sobre el karma, que la ley dominó. No es una una situación de castigo, le he escuchado decir a gente, karma lo negativo, dharma es lo positivo, si te escucha un hinduista te agarra cachetadas, ¿no es así? O sea, karma en sangre de todo es acción y reacción, punto. Dharma es tu ejemplo de vida. Entonces, eh, hemos hablado de espiritualidad, de reencarnación, de señores del karma, de orión, del alma, del nacimiento, pero no hablamos mucho de la preparación para partirnos. Y si están esperando que les diga de que hay que hacer determinada técnica, siete meditaciones por día, leer mucho libro de los San Rampa, o a la querida Elizabeth Kubler-Ross, Una Muerte, Un Amanecer, que es un libro que se recomiendo, además que es de editorial del Grupo Planeta de España. Eh, no, no. La mejor preparación para partir, ¿saben cuál es? Vivir correctamente. La mejor preparación para partir es que tu mochila, que tu mochila, y sé que me van a entender, esté lo más ligera posible. ¿Por qué creen que cuando una persona está agonizando, toman la mano y hace confesiones? Como este famoso chiste, ¿no?, de que está el marido falleciendo... Y le dice a la mujer, disculpen, esto va ser poco serio, pero es un poco para romper porque los veo todos así en la calle, tienen que verse, todos así. Entonces ya me está contagiando, también un poco me voy a poner muy serio. Eh, y el hombre le dice, Isabel, sí mi amor, está falleciendo el marido, tengo que confesarte algo. ¿Qué cosa pasa Paco? ¿Te acuerdas la chica esta del kiosco de la esquina donde yo compraba el diario, no sé, La Nación? Sí. Ese cuerpo fue mío. Está bien, Paco. Está bien. Te perdono porque te amo y todo. Tienes que, que viajar a la fuente, al cosmos, a Orión, al lugar donde quieras sin carga. Pero, y saber ¿qué pasa, Paco? ¿Te acuerdas? Esa secretaria que estaba conmigo en la oficina y todo. Sí, Paco, lo sé. Es que ese cuerpo también fue mío. Está bien, Paco, está bien. Tienes que liberarte, quédate tranquilo, pero una sola cosa más, Isabel, una sola cosa más. Dime, Paco, ¿te acuerdas la chica que venía a planchar la casa, mis camisas y todo? Sí, Paco, ¿qué pasó? Ese cuerpo también fue mío. Está bien, Paco, yo te perdono, está todo bien. Amor, estoy a punto de partir, te quiero hacer una pregunta para irme en paz. Dime, Paco, ¿no tienes nada que decirme? Bueno, sí, Paco, pero una sola cosa. Bueno, dime, yo no te voy a juzgar después lo que te he dicho. Mira, Paco, ¿te acuerdas eh, esa estación de bomberos que estaba en la esquina de la vieja casa? Sí, ese cuerpo fue mío. ¿No? Deberíamos aplaudir otras cosas. ¿eh? Son tremendos los argentinos. ¿eh? Eh, la mejor preparación... Para partir es vivir, y no la manera de Paco, por cierto, ¿no? La mejor preparación es vivir. Y no dejar ningún pendiente. Eh, más allá del chiste, ustedes habrán visto que una persona cuando está partiendo hace confesiones, quiere decir cosas, decirle a, a, a fulano tal cosa. ¿Por qué tenemos que esperar a estar contra la pared, a punto de partir, que tiene su mérito dentro de todo, para hacerlo? porque no lo hacemos ahora en vida, en conciencia? Yo te perdono. Yo no te juzgo más, dejo todo lo, lo antiguo superado, por más que me duela. Entonces, cuando llegue el momento en que tengas que partir, no vas a sentir ningún dolor, no vas a sentir ninguna tristeza, porque las peores pesadillas que ocurren en la muerte, no es por la muerte, la muerte es sencillamente ahondar el cuerpo físico, es la carga del alma. Es la carga del alma. La carga de la conciencia de las cosas que dejaste inconclusas. Esa es la mejor preparación para partir. Y si nos vamos bien, quiere decir que vivimos bien. Y si vivimos bien, quiere decir que empezamos a hacer una excelente vida y una maravillosa obra en este planeta. Y cuando haces cosas buenas en este planeta... Siempre tendrás alguien que te va a acompañar cuando te marches Porque no hay nada más triste que partir solo Esto lo enseñó muy bien a Madre Teresa Si amaste, derramaste cariño, fuiste generoso El universo te hará el sostén, la estructura Para acompañarte en ese momento en que dejamos el cuerpo físico Y algo que me parece increíble Más allá de que exista o no la reencarnación Que hay toda una discusión con el tema Y si no existe, con mayor razón hay que aprovechar esta vida que nos podemos reencontrar con nuestros seres queridos que es un gran aliento esperanza no sé cómo será eh, lo he olvidado <risa> eh, pero sí sé que no va a ser de la misma manera como nosotros vivimos en la tierra desde luego vamos a encontrarnos con el real ser de nuestros seres queridos ellos nos estarán allí aguardando esperando a menos los que partieron antes que nosotros y se prenderá una vez más como dicen las tradiciones budistas, esotéricas, místicas, ese viaje a esos planos, a esas realidades maravillosas, increíbles, que finalmente nos llevarán a la fuente. La fuente es un concepto que dicen que uno solo la toca cuando supera el ciclo de las reencarnaciones. Mientras uno está encarnando en cuerpos biológicos físicos en planeta, solo va a los lugares intermedios, señores del karma, y vuelve. Pero cuando termina su ciclo de reencarnaciones, ya no encarna más en un cuerpo físico y vuelve a la fuente total, que no es ni Orión, ni las pléyades ni la Tierra. Es lo que los seres humanos llamamos Dios. E ir más allá de eso excede largamente, como ya lo exigió este tema, mis conocimientos y mi conciencia. Lo único que sé es que cuando eso ocurra... Vamos a vivir en el momento más bello, más hermoso como estas imágenes que están contemplando, que las puse al final un poco para recrear la libertad del alma y del espíritu. Mientras seamos humanos y con esto quería culminar esta conferencia, la única manera de llevar a cabo la tarea y la misión del alma es cocreando nuevas realidades y nuevas realidades que nos permitan ser mejores personas amorosas, humildes, sencillas dejar atrás el dolor, dejar atrás todas aquellas cosas que nos afectan porque en ese aspecto también están los extraterrestres que tienen cuerpo físico como nosotros si bien tienen una gran tecnología y una gran evolución o avance como lo he explicado en otras exposiciones y conferencias ellos también mueren, ellos también aspiran, también anhelan Acercarse a esos otros planos superiores de conciencia Del cual todos somos hijos Hijos De esa fuente De ese cósmico De ese universo, de ese Dios Sea cual sea nuestra condición religiosa Así que la muerte no existe Solo nos transformamos Estamos de paso Somos viajeros Le dejo con esta última imagen Que lo utilizamos un poco también con nuestro equipo, para dar a conocer esta conferencia, una imagen del universo y de nosotros. Es una manera también eh, un poco más aterrizada, simbólica, de ayudarse. Cuando se sientan tristes, cuando se sientan pequeños, cuando se sientan indefensos, cuando se sientan sucios, cuando se sientan vulnerables ante las experiencias de la vida, miren una imagen como esta. Y recuerden, cuando ustedes llegaron al planeta, cuando eran bebés, lo van a recordar. Los sueños que tenían, cuando eran chicos, los anhelos que tenían. Tal vez ahora dirán, pero eso me pone más triste porque no los estoy haciendo, lo dejé atrás. No importa, conéctate con esa energía, no con la energía de la vulnerabilidad, de resentimiento, del no puedo, lo que está pasando en el planeta, lo que está pasando en la Argentina, porque esa energía no te va a ayudar. Conéctate con esos recuerdos de lo más hermoso de ti mismo, lo más maravilloso de ti misma. Y cuando te conectes con esto y empiezas a vivir en ello, la misión del alma, la misión de tu real ser, se empieza a cumplir. Como esa eh, ese coancen, que en otras charlas también lo he compartido que habla de las decisiones y se acercan dos discípulos que quieren poner en peligro la sabiduría de su maestro y hablan entre ellos y dicen bueno, nuestro maestro Zen que nos habla de la vida, de la muerte y tanta sabiduría tiene que tener un error vamos a ponerlo contra la pared bueno, ¿qué hacemos? vamos a tomar una pequeña ave la vamos a atrapar con las palmas y le vamos a preguntar al maestro si está viva o está muerta y si nos dice que está viva, la aplastamos la aplastamos con las manos y el ave va a y si nos dice que está muerta, no la aplastamos soltamos las palmas y dejamos que el ave vuele uy qué buena así lo vamos a pillar le toca la puerta, el maestro dice pasen, y le acercan los discípulos escondiendo el pequeño pajarito y le dice maestro, maestro lo que tenemos en nuestras palmas ¿está vivo o está muerto? Entonces sonríe el anciano, el anciano maestro Zen, y se acerca a ellos, les acaricia la cabeza, les dice, pero vamos chicos, si ustedes saben que la respuesta la tienen en sus manos. Y exactamente lo que les quería dejar en esta conferencia, que la misión del alma y las decisiones que ustedes tomen las tienen en sus manos. Muchas gracias. Si quieren encendemos un poquito de la luz atrás eh, Aprovecho antes de hacer alguna pregunta Aquí Claudio me dirá cómo van los tiempos eh, Como dicen ustedes, yo me copo y de pronto sigo eh, Reconocen esta imagen, ¿verdad? Sí, sí. Es la bandera de la paz eh, Nicholas Roerich, pintor ruso Explorador, arqueólogo eh, Se inspiró en un objeto de poder Que habría llegado para variar de odio que es conocido en el budismo como la Piedra de Chintamani. Creo que esto lo expliqué un poco en la conferencia anterior. Y él se inspiró en unos pictogramas que observó en las montañas del Altai y en Mongolia, cuando emprendió los años 20 su expedición por Asia Central. De hecho, Nicolás Rurich fue uno de los primeros occidentales en adentrarse en Asia después de las expediciones de Marco Polo. Eh, se dice en la tradición budista que un caballo blanco llamado Lungta, Trajo sobre su lomo una piedra de poder llamada Chintamani, que significa la piedra de la esperanza, de la felicidad, que se separaba en tres fragmentos. Es como el santo grial de los intraterrestres. Y en épocas de crisis, estos fragmentos se van eh, mezclando entre la humanidad y luego vuelven al reino del preste Juan o al reino de Champala o a los retiros interiores. Esto según las leyendas esotéricas. Nicolás Ruedich quiso tomar el simbolismo de este gran cristal ...y de sus tres fragmentos... ...para crear una bandera de la paz... ...obviamente con... ...la información simbólica... ...de que era la unión de la ciencia... ...la religión y la filosofía... ...la ciencia, la religión y la filosofía... ...pero ese es el significado exotérico... ...en realidad... ...el significado es esta piedra de poder... ...que habría llegado del cosmos... ...y fue el primer gran cristal que estuvo... ...en la estupa suprema de Shambhala... ...la capital del mundo entreterreno de Agartha... ...esta historia la escuchamos... ...de labios de los monasterios de Kamar... ...allí en el desierto de Gobi... ...y nos hemos preparado siete años... ...por sugerencia e indicación de los... ...extraterrestres... ...para viajar a las montañas del Altay... ...eh... ...en breve estoy viajando a Europa... ...además de un ciclo de conferencias... ...vamos a hacer esta expedición a Siberia... ...que está muy cerca de Kazajistán... ...para recorrer estas montañas... ...y dirigirnos al monte Beluca... ...donde nicolás Ruevich empezó su expedición y comparaba esta montaña con el monte Meru, o con la propia Shambhala, de hecho es parte de Shambhala. ¿Para qué vamos allí? ¿Para buscar un contacto con los extraterrestres o los intraterrenos? ¿Para buscar algo afuera de nosotros? Ellas nos dijeron que si acudíamos a un lugar de poder con la conciencia suficiente, podíamos, como ya les expliqué, eh, afectar realidades globales. Lo intentamos humildemente, El año pasado, cuando hicimos un encuentro internacional sin fines de lucro en Talampaya, nos reunimos unas 300 personas de 16 países, a pesar que más de 4.000 personas se habían inscrito, pero parques nacionales eh, no permitían más gente, y allí, por sugerencia de estos seres que están en contacto con nosotros, hicimos un trabajo de oración, de meditación, envolviendo en luz con estas técnicas la crisis en Siria. Y cuando anunciamos que íbamos a hacer todo esto, ...con bastantes meses de anticipación... Eh, ...mucha gente escéptica decía... ...no van a lograr nada, no va a ocurrir nada... ...y los gringos van a hacer eh, bolsa... ...como dicen acá... ...a Damasco... ...pero de pronto, curiosamente... ...el Papa Francisco pide... ...una jornada mundial de oración... ...para la crisis en Siria... ...para el 7 de septiembre... ...la misma fecha de nuestro encuentro... ...y la guerra no ocurrió... ...con varios eh, meses de anticipación... ...nos dieron detalles de esta expedición a Rusia... ...cuando todavía... No había la atención entre Vladimir Putin, la invasión en Crimea y lo que está pasando en Ucrania. Como ustedes saben, hace muy poquito se celebró una reunión de aniversario, esos aniversarios raros, por el desembarco de Normandía, la Segunda Guerra Mundial, y entre las personas que estuvieron reunidas estaba el presidente de Francia, la reina Isabel de Inglaterra, el propio Barack Obama y Vladimir Putin, y Barack Obama emplazó a Vladimir Putin que en un mes tomen las decisiones políticas para la paz de Ucrania, porque se cree, se supone, que hay un interés muy importante de la ex Unión Soviética en, en volver a ser la Unión Soviética. De hecho, así lo ha dicho el propio Vladimir Putin. Y con esto no ha haciendo ningún análisis. Eh, no estoy diciendo quién es el bueno o el malo. Sencillamente es un escenario complejo de la geopolítica internacional. Pero en ese escenario complejo, nosotros vamos a estar en Rusia. En el Beluca. Y entiendo que si los extraterrestres nos invitaron para hacer esta expedición a fines de julio e inicios de agosto es por un propósito mayor, así que se los quería comentar para que con sus oraciones, sus meditaciones, nos puedan apoyar a distancia porque es un trabajo de todos, no de las nueve personas a escala internacional que estamos viendo. Dos noticias que me dieron hace poco es que el museo de Nicolás Roerich en Moscú me ha invitado a una conferencia en Moscú antes de partir a nuestra expedición a Siberia Y el otro detalle es que los más importantes chamanes de varias partes del mundo, justamente los días que vamos a ir a Siberia, se van a reunir en esa zona del Altay. ¿Por qué? Porque la palabra chamán no viene de Perú o de México, es una palabra quechua, viene del Altay y significa mujer sabio, hombre sabia. Eh, y los verdaderos chamanes no son espiritistas, están tocando tambores, eh, eh, va más allá de ser un curandero espiritista, como algunos equivocadamente creen. Y se van a reunir allí para pedir también por la paz mundial. O sea, el mismo objetivo que nosotros recibimos, eh, con tantos años de anticipación y en los últimos meses con mayor precisión, pues estos místicos de varias partes del mundo, también lo han recibido y van a estar en la zona. Así que algo grande, algo importante, parece que puede ocurrir a mediados de año, y no tenemos que estar dormidos para que esto suceda. Así que quería hacer este anuncio para que nos apoyen, para que trabajemos juntos en este encargo que nos han entregado estos seres de las estrellas.